Eso depende de que se mantengan las injusticias, porque sin ellas no existe avance posible. Para mantener las diferencias se les ha unido ahora el auxilio de las nuevas tecnologías. Un estudio de la Universidad de Carnegie ha descubierto que las personas de poder adquisitivo alto... Y hombres son las que reciben más ofertas de trabajo bien remunerados. Menos mal, el progreso depende de eso. Además, el estudio certifica que existe un algoritmo que usamos en muchos de reconocimiento facial que no es capaz de distinguir a personas que no son de raza blanca y caucásica. Insistimos, el progreso depende de que se mantengan las injusticias. Sí, El algoritmo no dirá que es una ironía, pero se lo digo yo. Lo es porque corren malos tiempos para la metáfora y la ironía, que parece que se ha convertido en una cosa rara propia del mundo de la cultura. Tomás en nota. Almadilla Rosavientos en nuestra etiqueta en Twitter. Almadilla Rosavientos. Desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada con vosotros en la sintonía de Onda Cero en La Rosa de los Vientos. Nos situamos en 1948. Se publica un libro titulado... 1984. Nos hablaba del gran hermano, de un futuro que llegará y que ya está aquí, en el cual la tecnología acudirá en el auxilio de los que quieran dominar a los de abajo. Sobre ese futuro os hablamos hoy. Un futuro, insistimos, que ya está aquí, en forma de chip. El chip. Que todos eh, llevamos. Lo que pasa que no nos hemos dado cuenta, pero ya lo llevamos, ya lo tenemos insertados. Pero no bajo la piel, sino el bolsillo. <música> Saludos, gente. Bruno Carreñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, en la codirección Silvia Castasola y en la redacción y producción Javier Serrano. <música> También os vamos a hablar del meteorito que causó la extinción de toda forma de vida. Eso fue hace 65 millones de años. Esas caídas de, de meteoritos también se producen hoy y os hablaremos sobre ellas en El Círculo Secreto. También os hablamos de Mula, una nueva película que dará mucho que hablar. La nueva película... De uno de los grandes genios del mundo del cine, Clint Eastwood. Será en nuestro callejón, será en el callejón con José Manuel Esquivano. Y Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Hoy, vamos a saber cuál es el país que tiene más pirámides y hablaremos sobre el hormigón y el cemento asesino en las señales del fin del mundo. Y se van a abrir cajas y cajas eh, con documentos secretos en el Vaticano Y nos hablan, entre otros, de un Papa Un Papa que estaba cerca, que casi era un aliado Según esos se documentos, de Hitler Le permitió lo que hizo e hizo la vista gorda Será en materia reservada con Fernando Rueda Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas Efectivamente, el Vaticano ha anunciado que será exactamente dentro de un año Cuando abra sus archivos para mostrar los documentos sobre el pontificado de Pío XII e intentar aclarar si durante la Segunda Guerra Mundial apoyó a los judíos o fue cómplice de los nazis. Hoy nos adentramos en una historia sin resolver, con muchas aristas y numerosos elementos para la polémica. En un ratito. Hace muy pocas semanas, Fernando Rueda se dio a conocer, publicaste un libro con Miquel Jarza, con El Lobo. Yo confieso, ya va por... La edición. tercera edición. Nada más y nada menos, acaba Ole. de publicarse, ¿eh? Sí, sí, dos semanas y estamos, por suerte, en todas las listas ya, de bueno, más vendidos. Que la gente esté muy atento porque hoy vamos a regalar unos ejemplares de ese libro en el concurso de esta noche, junto y a quien acierte las pistas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Vista Silvia Casasola, que nos dicen... Pues pistas que van a decir muchas cosas, pero permíteme que os comente lo bien que me lo pasé anoche ¿eh? en esa manifestación, recorriendo las calles de Madrid el centro en Gran Vía, y lo que más me llamó la atención es que es genial, que cada vez hay más generaciones juntas, señoras mayores, las hijas, las niñas pequeñas. Pero es que, además de haber muchísima juventud, lo que me encantó es que había muchos chicos, chicos, ¿eh? Uh -huh. Acompañando a las chicas, y muchas parejas, maridos, eh, novios, o lo que sea. Y chicos solos eh, también estábamos, ¿eh? También, también, también, sí, sí. Bueno, y entonces ch chicos eh, para algunos, eh. me, señores me parece, para otro. pero también estábamos. <risa> me parece fantástico. Fantástico, me parece fantástico que sea así, porque es que a eso, es, eso es una sociedad evolucionada, ¿eh? que la gente se apoye, que no estar uno en contra de otro, sino estar juntos para avanzar. Eso es lo importante. Así que no quería coger y empezar eh, las pistas del concurso sin hacer esta manifestación, porque de verdad que fue algo mágico y especial. Y, y es cada que, año es, es que mejor. Como, como dije la semana pasada, yo creo que el feminismo no es una cuestión de género, no es una cuestión de mujeres es una cuestión de mujeres y de hombres es una cuestión de eh, igualdad de justicia sociedad evolucionada y claro. evidentemente que los hombres eh, tienen que estar junto a las mujeres evidentemente es lógico que las mujeres capitaneen ese movimiento y lo, lo dirijan pero eh, los hombres tenemos que estar como algo muy normal y también como ha habido algunos que han sido culpables eh, de esa situación pero el patriarcado no es una cuestión de, de género, es una cuestión de sociedad no, no, los hombres también son feministas, que la gente ya lo tome como una cosa normal que no es una cosa peyorativa y, y luego sobre todo que no se quede solamente en este día, sino que está durante todo el año, que todas estas cosas estos derechos que se están reivindicando que están muy bien, pancartas, está genial pero es una cosa que se va poquito a poco y que cada año se tiene que ir consiguiendo, y no está revisando lo que ya se ha conseguido, sino avanzar en lo que queda por conseguir y, sí. y dicho esto, pues vamos con las primeras pistas bueno, esta noche Los protagonistas son gobernantes muy relevantes de la historia antigua. Por supuesto, historia antigua, pues imaginaros, hombres totales. Bueno, ellos en su afán por mantener el poder y la defensa de sus territorios, alimentaron una leyenda negra sobre ellos. Y aquí va la primera pista. ¿De quién estoy hablando? Si los cronistas le tacharon de sanguinario, las opciones son Nerón, Gilles de Réa, y Black Tepes. En rosa.vientos.com o con almohadilla rosa-vientos nos tenéis que escribir, decir cuál de estos tres gobernantes os parece el protagonista del concurso y está en juego el gran libro que ya va por su tercera edición de Fernando Rueda. Yo confieso 45 años de espía donde Miquel Lejarza, que es coescritor, coautor Con Fernando cuenta todo, todo con pelos y señales. Un libro realmente que hay que tener cada uno en su librería particular. Las 12 y 11 minutos eh, comenzamos y hablamos eh, sobre lo que ocurrió en 1948. Se publicó un libro, 1984, El Gran Hermano al Poder. <música> de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. ¿Quieren que la historia se transforme? ¿El relato que se está haciendo contribuye a eso? ¿Contribuye a la neolengua? Ese es un término que acuñó en su momento, y que lo estamos viendo a día de hoy, George Oswald en 1984. ¿Cómo va el comité de neolengua? Trabajando horas extras. El mayor tiempo se va en los adjetivos. El mayor problema es adecuar el lenguaje al progreso científico. Azúcar, 2,4%. Sí. Es muy hermosa la destrucción de las palabras. Tú no has visto la décima edición del diccionario, Smith ¿sí? Tiene este grosor La undécima va a tener este Sí, la revolución se habrá completado cuando el idioma sea perfecto El secreto es pasar de la traducción a la idea A la respuesta automática No hace falta la autodisciplina Lenguaje que proceda de aquí, no de aquí. Disculpad que me entrometa, pero lo que estás diciendo es que habremos borrado todo vestigio del costeinismo cuando el lenguaje haya sido depurado. No puedo estar más de acuerdo contigo, hermano. Desde luego. La utilización del lenguaje para manipular la historia. El mundo se está acercando a la distopía. El mundo se está acercando, el mundo de 2019, al mundo del de gran ...hermano de 1984. El verdadero problema de la humanidad es el siguiente... ...tenemos emociones de la prehistoria... ...instituciones medievales... ...y tecnología propia de un dios. Con esta cita comienza su trabajo nuestro invitado. Su libro se titula Mundo Orwell... ...y lo acaba de publicar Ariel Es Ángel Gómez de Agreda. Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, muchas gracias por eh, recibirme. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Emociones entre la prehistoria de instituciones medievales y una tecnología propia de un dios. Es que me parece... Es la mezcla que necesitaba la neolingua para cambiar el relato de lo que tenemos y para poder manipularlos. Y para conseguir que nos mantengamos todavía mucho más con las emociones del, del paleolítico, de, que, que sigamos pensando, eh, más que pensando, sigamos actuando en función del corazón, de los sentimientos, de los afectos, mucho más que de la razón. Que, que seamos poco menos eh, seres humanos y poco más animales con todo el respeto y seguramente eh, esto que estoy diciendo también es eh, víctima de la generalización que también es injusta eh, tú eres eh, coronel y se supone que en el mundo del ejército eh, la gente que estáis ahí tenéis que asentar es, un debe, es una, una suposición asentar ese mundo a y sin embargo tú lo denuncias Bueno, eh, soy coronel del Ejército del Aire, efectivamente, coronel en activo, estoy trabajando en el Ministerio de Defensa y no veo ninguna contradicción eh, las Fuerzas Armadas, el Ejército, desde siempre su labor, unas veces mejor ejecutada y otras peor, eh, su labor ha sido la de eh, proteger a la población, proporcionarle seguridad y permitirle... Bueno, que... en este libro tienes esa función, en cierto modo, eh, proteger, ayudar y dar una serie de pautas que valen a día de hoy por lo menos, ¿no? Exactamente. Eh, vamos, eh, esperamos que, que valgan a día de hoy y por lo menos que valgan también para enfocar al día de mañana, es decir, para para construir el mundo que vamos a tener eh, pues dentro de unos pocos años, porque estamos construyendo un mundo distinto. Y lo que pretendemos, eh, y, y las Fuerzas Armadas eh, evidentemente como parte de, de ese esfuerzo de construcción, es que sea un mundo en el que seamos todos pues más felices y en el que seamos todos más humanos. Esta semana hemos eh, vivido uno de esos momentos eh, que yo considero un momento horrible un poco, ¿no? Eh, esta semana, ayer en el eh, Consejo de Ministros se eh, decidía, al final no se hizo, pero eh, se decidía y se debatía sobre una norma que era fichar, que fichen en todas las empresas, que se sepa cuando sí. uno entra y uno sale, eh, porque gracias a fichar eh, se podría saber las horas extras que hacía alguien y hasta los sindicatos apoyaban eso eh, los sindicatos y la lógica de hace muy poquito tiempo decía que era un horror lo de fichar y, y todos estaban en contra y sin embargo los sindicatos y la gente eh, te lo aplaudía ahora, eh, un mundo Orwell digo porque es absolutamente contradictorio que algo que nos ficha con todo lo que significa eso a nivel lingüístico eh, este es eh, aplaudido por los fichados. Eh, es, es muy curioso eh, lo, lo comento en el libro con respecto al carnet por puntos chino, ¿no? Sí, eh, ser eh, lo mismo. Efectivamente, sí. es lo mismo. Y, y además, bueno, el carnet por puntos lo que consistiría es en que te van fichando de alguna manera en todas tus actuaciones, físicas, lógicas, eh, pues los tweets que pones en un momento dado, si pagas las multas de tráfico, si tienes deudas, cualquier cosa. Y todo eso lo que hacen es convertirlo en una puntuación que te permite pues viajar al extranjero, hacer a servicios... ...a ir a la universidad o no... ...y lo que digo en el libro es que acabaremos viéndolo también en Occidente... Uh -huh. que ...lo que pasa es que nos lo venderán... Le, ...le pondrán otro marketing... ¿no? ...lo que harán será decir que eso mejora tu experiencia del producto... qué es lo que nos dicen siempre... ...no, déjenos su ubicación... ...déjenos sus datos... De, ...para que mejoremos su experiencia del producto... ...a ver, perdón... Eh, ...yo utilizaré su producto... ...si me interesa utilizarlo... ...porque eh, se acomoda a mis a mis necesidades pero no voy a pagarle con mis datos, porque nuestros datos valen muchísimo más de lo que nosotros nos creemos, sino porque estas compañías tienen valoraciones de miles de millones de uh -huh. dólares. Pues, si solamente tienen nuestros datos, evidentemente tiene que ser porque nuestros datos valen mucho. Pero al final es un poco control. Yo recuerdo un capítulo de Black Mirror, que yo creo que, que nuestros oyentes son bastantes seguidores, en el que se utilizaban esos datos, uh -huh. esos big data, y lo que hacías es tener un carnet, en el que te daba ese perfil un poco para lo que tú dices, ¿no? para hacer muchísimas cosas entonces eso te daba como tu rol social según esa puntuación y claro, prácticamente tenías que ser un hipócrita constantemente y no poder eh, despertar ni, ni que la gente viera tus emociones reales porque entonces, claro, lo que tú dices perdías puntos y ya eh, socialmente estabas totalmente defenestrado entonces es un poco... Si llega a este punto tal y como lo estamos viendo en la tecnología, vamos, podemos perfectamente llegar a esto, a ser casi como autómatas que no podemos decir ni hacer lo que realmente sentimos. ...porque nos puede perjudicar... ...o incluso en las empresas... ...que nos puedan contratar... ...o de cara a relacionarte... ...con diferentes sectores sociales... ...o sea, al final es estar coartado... ...controlarte y no tener esa libertad... ...entonces pasamos un, un poco... ...de estar revisándonos... ...los derechos que hemos estado... Eh, ...ganando durante todo este tiempo... ...tanto los obreros... ...o al el caso de las mujeres... ¿no? ...como que se nos están revisando los derechos constantemente... ...lo ya ha ganado... ...y por otro lado... Tecnológicamente, una cosa casi que, que, que no podemos con, controlar, que está muy, muy avanzada, ¿no? Entonces, es un contrapunto muy, muy grande. ¿Cómo nos podemos defender de todo esto? Es un poco la tiranía de lo políticamente correcto, ¿no? Eh, tienes que ser políticamente correcto. Y claro, cuando, cuando conocen todos los aspectos de tu vida, porque una cosa es que Hacienda conozca toda tu, tu, tu historial fiscal, eh, que Tráfico conozca todo tu historial de tráfico, que cada uno conozca una parcela, y otra cosa es que haya un, una institución o una empresa que conozca todo sobre ti, porque entonces entonces te vuelves transparente y dejas de tener capacidad de maniobra, que es lo, lo que estabas comentando, efectivamente, no Dejas de poder salirte exactamente del carril. Y lo vemos en, en todas las películas estas que hablan del futuro, en cómo van todos ahí en fila, caminando por el pasillo, muy ordenaditos, porque no pueden salirse del, del carril, porque tienen que ir todos vestidos exactamente igual, porque esa es la línea que marca el, el poder. ¿Cómo nos podemos, cómo nos podemos eh, defender de esto? La única manera es ser conscientes de que los derechos estos de los que hablabas, que, que estamos cambiando, Tenemos que cambiar la mentalidad de cómo van a ser esos derechos en el futuro. Que la privacidad no es lo mismo cuando la privacidad es una, la defiendes con respecto a un aspecto parcial que cuando es con respecto a toda tu vida. Es decir, que los derechos del futuro probablemente tendremos que repensarlos sobre la base de los, de los derechos humanos, repensarlos para, para más adelante. Y, muy importante... Que tenemos que ser conscientes de que los derechos son para las personas y solamente para las personas, que por mucha inteligencia artificial que haya eh, la dignidad humana es lo que tenemos que preservar al final. Hay una cosa que me ha llevado muchísimo la atención de, de tu libro, una frase eh, que yo me he apuntado y me subraya, porque creo que es muy importante cuando tú hablas de cómo defendernos de este mundo eh, que tiene, tiene sus cosas buenas y, y tiene sus cosas malas, como este control, y es que cuando estemos al teléfono, en el teléfono móvil, en el ordenador, que nos demos cuenta, que nos demos cuenta de que estamos en público y que no estamos en privado, que estamos exponiendo y dándole a alguien lo que nosotros hacemos y que nos comportemos como si estuviéramos en público, no como si estuviéramos con la puerta cerrada. El, el, la pantalla de nuestro ordenador o, el, o de nuestro móvil es nosotros tendemos a considerarla todos como una ventana al mundo que nos enseña cómo es el mundo nos de, nace, son, bueno pues eh, no es una ventana de estas de sala de interrogatorio de policía en la que por un lado es espejo y por el otro lado se ve no eh, te ven en, se ve en los dos sentidos igual que tú estás viendo el mundo el mundo te está viendo a ti y te está controlando y mucho más incluso el mundo a ti que tú al mundo Los movimientos del ratón, la forma de teclear, el dónde te paras al ver una página. Todo esto da mucha información sobre ti. Entonces, estamos constantemente expuestos. Y no tenemos en cuenta que, como estamos en público, también tenemos que vestirnos, o que maquillarnos, o que eh, ofrecer digamos la imagen que queremos dar de nosotros mismos Exacto. también la digital no no basta con por las mañanas cuando nos levantamos a lo mejor pues nos peinamos o eh, construimos nuestra imagen En el ciberespacio también tenemos que hacerlo. Qué obvio. Eh, sí, pero es que estás exactamente igual. no. Sí, pero tenemos que ser conscientes, eh, y eso es lo que dice tu libro, eh, Mundo Orwell, eh, ser conscientes eh, de lo que está pasando, que tenemos que sobrevivir a este mundo hiperconectado, en donde se han cambiado cosas eh, y significado de palabras, porque hay una frase de Orwell en 1984 en la novela, eh, que un poco es... Eh, Lo que eh, se está haciendo con el neolingua, con el lenguaje, es eh, transformar el significado, de transformar eh, y hacer de lo malo algo bueno. Y, como decía Orwell, de la guerra a la paz, o de la paz a la guerra. Bueno, ahí los títulos claro. de, de los capítulos, ¿no? Está el, sí. el, los capítulos se corresponden con los ministerios sí, aproximadamente sí, sí, sí, de Orwell. Sí. El Ministerio de la Paz, en realidad, habla de la ciberguerra, de, sí, de la guerra exacto. que estamos viviendo. Eh, el, el problema es que es que le estamos dando más valor al concepto, al, al lenguaje, que a la realidad. Eh, es, hemos cambiado el lenguaje como forma de transmitir algo al lenguaje como forma de manipular una realidad. Entonces, es, es fundamental en este en este caso por ejemplo la labor la labor de, de los periodistas ahí es es clave el, el mantener eh, una mm, solidez eh, informativa el mantener una línea de referencia que nos permita a, a todos los demás pues distinguir no entre verdades absolutas pero sí por lo menos entre mentiras absolutas hablase de la verdad eh. Orwell hablaba, y hay un capítulo en tu libro, del Ministerio de la Verdad. Sí. ¿Existe? Eh, no existe. Metafóricamente hablando, claro. No, no existe formalmente un sí. Ministerio de la Verdad, pero sí, efectivamente, hay muchas instituciones, muchas empresas, muchos organismos, que sí se están dedicando, efectivamente, a tergiversar mmm, intencionadamente... ...el lenguaje, intencionalmente las noticias... ...en realidad no, no es que nos proporcionen noticias falsas... ...es que nos proporcionan relatos interesados con formato de noticia. Claro. Y falsas noticias, no noticias falsas, que dices tú. Exactamente, no, no es lo mismo. O sea, en realidad no son noticias con contenido falso, es que son falsas noticias. No son noticias en realidad, sino un relato que te venden como si fuera una noticia. Y también... transformar un poco el relato, transformar un poco la realidad y creernos esa posverdad que también se ha denunciado y se ha hablado tanto. Que, de que eso. tiene mucho que ver con lo que decía Silvia hace un momento. Es que vivimos en un mundo en el que lo más importante no es. Eh, la realidad, sino la reputación y la percepción Entonces, la reputación que, que hablábamos también cuando, sí, sí, cuando sí. veíamos lo del aspecto es fundamental ahora mismo eh, una noticia es verdad o mentira en función de que tenga 10.000 mil tweets o no tenga retweets o no tenga ninguno y si tiene 10.000 mil retweets tiene el aval social para, para convertirse en, en verdad bueno ahora mismo está ese fenómeno de los influencers sí que es una locura, o sea, y además está totalmente manipulado en la mayoría de los casos, incluso se ha hecho muchas investigaciones periodísticas de personas que se han creado un perfil, han creado como que tienen no sé cuántísimos seguidores, las empresas les han empezado a invitar, a, a, pues eso, a ponerles de referencia, y era todo inventado, todo inventado. Eso por un lado, pero es que luego también con el tema de las redes sociales, por ejemplo, en YouTube, según tú estás a lo mejor interesado, por curiosidad, por lo que sea, Te pones a, a poner una información y a raíz de ahí te empiezan a llegar un montón de eh, vídeos en referencia a ese tema... Y claro, la gente se retroalimenta de un tema que en un momento dado le puede gustar o que pueda ser un, algo conspirativo, o lo que sea, y ya es que se lo creen. Sí. Y se lo venden a los propios amigos como que eso es cierto. Igual que nosotros como comunicadores y periodistas tenemos que estar un poco filtrando y viendo qué es una noticia falsa o qué es lo que se han creado como noticia falsa, estas redes también deberían de intentar ver hasta qué punto pueden dejar publicar eso, porque están creando a personas, o, o creyendo personas, cosas que no son reales. Es que eso es es, es muy peligroso. Lo decía el tío de Spiderman, un gran poder, entraña una gran responsabilidad. ¿Pero? Y sin embargo, estas redes sociales lo que están haciendo es negar su condición de medio de comunicación, con lo cual se, se eximen de la ética periodística y de la... Obligación, de alguna manera de, de filtrar esas noticias el problema es que eh, se nos está escapando de las manos es que ahora mismo el treinta y tantos cuarenta y tantos por ciento de la población en Estados Unidos no es ya que se informe por las redes sociales es que se informa por WhatsApp uh -huh. es decir que solamente lee las noticias que le mandan su círculo de amigos ¿Qué, qué, ¿qué tipo de informaciones? Sí, y sí. pensamos, estos americanos va, no, va. No, no, aquí eh, los europeos uno. más incluso que los americanos no aquí estamos todavía más eh, metidos en, en la esfera de Google de los sí, que están sí. en Estados Unidos pero, y, pero y allí, básicamente igual sí. se informan sí, sí. un poco más eh, a través de, de WhatsApp pero, pero es exactamente lo mismo no pensemos que es un fenómeno americano es un fenómeno que nos está pasando a nosotros también el otro día yo ponía un mensaje eh, a propósito de tu intervención eh, en Twitter sobre, sobre Orvo, el mundo, y una persona respondía, pues, ojo, si esto está pasando ya, ¿qué no pasará cuando nos pongan un chip bajo la piel? Y otro respondía, respondía lo que creo que es verdad, y dice, es que ya no te lo van a poner bajo la piel, lo llevas en el bolsillo y se llama teléfono móvil. ¿no? Claro, sí, no el problema que tenemos es que la, la cámara esa que te ponían en, en 1984 en todas las habitaciones, y que pagaba el Estado y te obligaba a tener encendida, mm. ahora la pagas tú, en algunos casos, a 1.000 euros eh, por cámara y encima te la llevas eh, todo el día eh, contigo y con un cargador, una batería extra... Como no lo tengo se, yo aquí, ¿no? Exactamente. <risa> no sea que te vayas a quedar sin batería. Claro, y, y, y te No sea que no le podamos dar señal de lo que hacemos, de no. lo que pensamos, de lo que decimos, ¿no? A ese gran hermano, por cierto, Orwell decía que el gran hermano, como el instrumento que utilizaba el poder para dominar y controlar a la gente, utilizaba mucho los castigos y los engaños sobre las personas, y... ¿Existe esa figura? ¿Existe eso ahora? Yo creo que más que... Eh, el libro se titula Mundo Orwell, hace referencia sobre todo a los 70 años de 1984, y a que Orwell en 1984 es mucho más conocido que Aldous Hasley. Pero estoy de acuerdo contigo, efectivamente, y con, y con tu libro. Yo creo que vamos más hacia, hacia el mundo feliz de, de Aldous pero, Huxley. Pero en el fondo dibujaban de eh, lo mismo con instrumentos eh, diferentes, eh, pero esas eh, distopías, eh, las dos más conocidas son las del de mundo feliz. Eh, de 1984 de Orwell también cinco seis cuatro o cuatro cinco seis de que la temperatura en la que se queman los libros o es sea, que en el fondo eh, cuenta lo mismo que la neolengua eh, transformar el significado de las palabras o, o directamente anularlas la diferencia entre uno y otro básicamente es que Hasley eh, lo que vendía era un condicionamiento previo mm. genético y, y, y un condicionamiento digamos eh positivo Eh, incluso reforzado con el Soma, esta, esta uh -huh. droga, que, que en caso de que todo fallara pues te aplicaban eh, la droga del Soma o te ponían eh, los programas de entretenimiento de la televisión o, o las, el Soma moderno y, y con eso conseguían el objetivo, mientras que Orwell aplicaba castigos, aplicaba incentivos negativos. Eh. Son dos formas de llegar a lo mismo, probablemente a donde vayamos esa una mezcla de los dos, a un condicionamiento que nos vayan eh, adoctrinando desde, desde el principio y en el caso de que falle, pues tendremos Soma en alguna de las maneras que, que estamos viendo y por, probablemente también la posibilidad de algún castigo. De formas... Fíjate, había una eh, mina eh, en la, la localidad se llamaba Soma ¿Mm? eh, en Turquía. Era una mina que estalló, que murió mucha gente en Turquía. Eh, y era una mina muy vinculada al gobierno de Erdogan, eh, que tiene mucho que ver y que lo citas eh, tú en tu libro, el presidente eh, turco. Porque se supone que esas Nuevas tecnologías se utilizaron para la primavera árabe, eh, pero al final nos han estallado contra la libertad, Bueno, cuando, cuando se utilizaron con, o cuando supuestamente se utilizaron en las primaveras árabes y en las eh, revoluciones de colores, eh, en las que había movimientos liberadores eh, digamos pro occidentales. Normalmente en, en Occidente éramos todos bastante favorables y defendíamos que había que mantener la encriptación, por ejemplo, mantener la, el secreto de las comunicaciones, porque eso podía favorecer a movimientos de rebeldes que se pudieran, eh, digamos, alzar contra los tiranos. El problema es cuando estamos viendo que estas mismas medicinas se vuelven contra nosotros. Hay otro apartado del libro que dice ten cuidado con lo que inventas, porque acabará volviéndose es contra ti. sí, sí. Y ten cuidado con lo que te inventas porque puede eh vete a saber a quién le puede llegar a un momento determinado, a quién le puede servir esa mentira porque la gente tiene más inventiva que ellos o pasa que ellos lo utilizan ahora mismo las audiencias son universales no sabes a quién te pueden afectar tus actos en el ciberespacio y efectivamente tienes que tener en cuenta que te va a rebotar una parte de tu mismo ataque. Y luego está el problema del miedo, que sabes que siempre se juega mucho con meter miedo a la gente para poder luego controlarla. Y hay gente que a veces, no sé, yo, yo lo Lo veo así, me imagino que, que, que tú en el libro los pones también. Al tener ese miedo, al intentar estar eh, controlándoles, pues es como que eh, dicen, bueno, por lo menos estoy seguro, estoy bien, estoy cómodo, no me preocupo, yo no tengo nada que ocultar. ¿no? Es como ese razonamiento y no se dan cuenta en, en, con ese razonamiento que están perdiendo una cuota de libertad enorme, gigante que luego va a ser muy difícil recuperar eso, eso cada vez más se extiende por todo el mundo absolutamente, es, es, es, 19... es el mensaje que envían, en 1984 lo hacían a través de esa guerra permanente que mantenían entre los distintos países, digamos, eh, no, no podéis rebelaros contra el, contra el poder porque estamos en guerra y necesitamos aunar esfuerzos, ahora mismo lo estamos haciendo, lo estamos viendo en, en Occidente y en, en cualquier otro país, estamos viendo cómo también se magnifican los, los... Los miedos, cómo se magnifican las preocupaciones, muchas veces derivadas de que no tenemos problemas graves, reales, y, y nos los buscamos nosotros mismos, ¿no? Pero, pero sí, sí vemos cómo se hace mucho énfasis en la parte negativa para seguir necesitando de alguien que te proteja de, de los problemas. En Mundo Orwell, en este libro que se acaba de publicar hace muy poquitos días en Ariel, en Mundo Orwell hemos eh, leído, y pones una frase que transmitimos ahora a los oyentes y que me gustaría ahondar un poquito en ella. Dices, el problema no son los algoritmos, sino el sesgo de quien nos programa. Sí, no está claro. Hemos eh, echado eh... la culpa a otros, hay como si... A otros que no son de carne y hueso no no la culpa es de la carne y el hueso eh, los, las máquinas no claro. tienen no, no pueden ser culpables. Eh, eh, se utilizan muchas veces el problema es que se utilizan muchas veces para eludir responsabilidades. ¿Cómo claro eh, de, no no ha sido, ha sido la máquina no no perdona eh, la máquina de hecho eh, soy eh, entre otras cosas eh, especialista en, en seguridad de vuelo y detrás de cualquier accidente hay en el 99% de los casos hay un fallo humano. Un fallo humano que puede ser el del piloto, puede ser el del mecánico, puede ser el del que ha hecho el mantenimiento o puede ser el del que diseñó el avión en su momento. Es decir, que no, no nos escudemos en que las máquinas fallan. Si las máquinas fallan es porque nosotros de alguna manera hemos introducido algún problema. Y si las máquinas nos engañan, nos manipulan, es porque nosotros de alguna manera les hemos dado los instrumentos para manipularnos o bien hemos sido incapaces de programarlas adecuadamente para que hagan lo que nosotros queríamos. ¿Y dónde están las personas eh, en una figura que es muy representativa del tiempo actual eh, cuando decimos, no des de comer, no alimentes al troll? Bueno, el troll es ese perfil falso, auténtico, que coge pero el que siempre protesta, el que está en las redes sociales eh, ¿el troll es humano no es humano? ¿o es uno humano que ha aprendido demasiado de los malos humanos? el troll eh, hay humanos y hay máquinas hay bots también, mm. eh, robots digamos, lo, lo comentaba Silvia antes, eh, con, con los seguidores que pueden tenerlos, los influencers eh, se ve en algunas campañas electorales que de repente los seguidores que tiene un candidato de repente pierde 50.000 seguidores en, en un momento instantáneamente y 10 minutos después los recupera Dice, ¿qué ha pasado aquí? pues que le había caducado la suscripción que tenía sí. porque sí. había comprado 50.000 seguidores en claro. internet profunda y de repente los vuelve a comprar o, o, o renueva la suscripción los trolls normalmente son, eh, en muchos casos son máquinas, pero los que difunden las noticias falsas Eh, mucho más que las verdaderas Somos los humanos Exacto, sí. Por, Precisamente porque nos llaman la atención o sea, A la máquina no le llama la atención Le da lo mismo blanco que negro A nosotros nos llama mucho la atención Lo llamativo, lo, lo grotesco lo, lo, Cuanto más El titular es muy importante el, el titular, Cuanto más impactante sea Más nos llama la atención Y más lo difundimos Y ahí volvemos a lo que decíamos antes Ahí está eh, la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de ser un poco periodistas y ser un poco filtro de esas mm, barbaridades que se dicen. Una forma una de de pro... la, eh, es que a propósito de una palabra que acabas de utilizar, una de las cosas, una de las expresiones y conceptos que me ha llamado mucho la atención de tu libro es vivimos el tiempo de viralizar lo grotesco sí, sí, eh, lo, eh, es lo que nos gusta, es lo que, lo que nos motiva eh, darle mucha, mucha vida a aquello que sea impactante, necesitamos titulares, entre otras cosas porque vivimos muy deprisa, porque todo pretendemos, en eh, las noticias, pretendemos consumirlas inmediatamente, lo de la noticia de hoy mañana ya no es noticia o dentro de un cuarto de hora y entonces lo que queremos son cosas que nos estimulen mucho. Eh, digamos que es eh, como, como vivir con una constante carga de adrenalina. En que necesitamos de noticias frescas y cuanto más impactantes mejor. Y eso además alimenta mucho el ego de él que la está difundiendo porque cuanto más impactante sea la noticia más veces le retuitean y, y eso al final termina por radical, radicalizar también los discursos. Antes comentabas que cuando abrimos esa ventana a Internet que de alguna forma tenemos que saber que estamos expuestos. Entonces yo te pregunto, ¿eh, ¿sería conveniente a veces Hacer como una especie de crear un perfil falso a la hora de ponerte a, a enredar o a buscar en internet para que no sea tan transparente como somos cada uno, lo que pensamos, lo que nos gusta, lo que mostramos, crear a lo mejor también ¿Otra otra imagen de alguna forma para despistar para que no lo tengan tan controlado? No lo sé. Pero sí. no se va a despistar a nadie no porque lo sé, no, no lo somos sé, perfiles, ¿sí? somos IPs. Eh, claro. eh, es, es muy difícil. Claro. Tendrías que estar cambiando de ordenador, tendrías que estar cambiando de IP, tendrías que, que cambiar, evidentemente, de tu correo electrónico, o sea crear un perfil absolutamente distinto que se conectara desde sitios distintos. Es muy curioso si, si mm, mm, buscas una información desde un ordenador que no sea el tuyo sin conectar, ...conectarte sin iniciarse... ¿sí? ...sesión como, uh -huh. como tú... ...la misma información que has buscado en tu ordenador... ...dos minutos antes... ...te da un resultado absolutamente distinto... ...es decir, lo que está buscando siempre... ...el, el buscador de Google... ...o Facebook... O, ...o Twitter... ...es aquella noticia que mejor va a encajar... ...en tu perfil... Y, ...y que mejor se va a acomodar... ...y donde vas a pasar más tiempo... ...es un interés comercial... ...pero al final lo que hace es... ...reforzar tus creencias y dejarte con una parcela cada vez más pequeña de, del mundo real. Y en este mundo Orwell, en este mundo que estamos viviendo, ¿existe algo parecido a la censura? Eh, podemos caer en ella. De hecho, el problema que tienen las eh, falsas noticias, el problema que tiene eh, el, la desinformación y el vacío este de valores al que nos, al que nos lleva, es que eh, la tentación que tenemos es, de alguna manera, aplicar la censura para volver a que tener un discurso más estructurado, más claro como digo eh, si te asusta un mundo con una sola verdad, espérate a tener un mundo sin ninguna, un mundo sin claro. valores y sin referencias lo que, lo que podemos pretender es bueno, pues vamos a aplicar la censura y vamos a aplicar una sola verdad, una dictadura de la verdad que nos lleve a tener por lo menos alguna referencia eso sería mm, casi tan grave como quedarnos sin referencia Ángel Gómez, de te agrade. ha sido un enorme placer hablar eh, contigo y conversar sobre lo que hace 70 años empezó a pensar una persona sobre el mundo futuro, que es un mundo que se ha ido cumpliendo y que cada día se está cumpliendo más y nos está aterrorizando, nos está avisando Ángel, ¿eh? que no hay que hacerlo, que no hay que seguir con ello Eh, pues muchísimas gracias, yo me lo he pasado muy bien, ha sido un placer y además creo que es una labor importantísima porque necesitamos, no necesariamente que se lea el libro este, pero sí que se den a conocer estas ideas para que todos seamos conscientes de a dónde vamos y de qué tenemos que hacer para evitar llegar a donde no queremos. Y nosotros, eh, yo recomiendo, porque es buenísimo ese libro, Mundo Orbul, se titula así. Ángel, muchas gracias. Muchas placer. gracias Bruno Silvia.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 Si la palabra puta está escrita dentro de una imagen o foto de una mujer, se elimina. Pero si sí a una chica será tilda. Así, de puta, en un comentario, eso no se borra. Y esta barbaridad la dice una persona que trabaja en una de las oficinas de Facebook. Oficinas en las que se decide qué se borra y qué no. Auténticos búnkeres donde miles de operarios trabajan para una empresa de trabajo temporal, de empleo temporal, pero en el fondo están sirviendo a lo que ellos llaman su cliente. Y en su libro de instrucciones está que se permite el fascismo y el acoso machista. La persona con la que estamos ha conocido a quienes eh, trabajan ahí. Son algo así como los que deciden lo que se debe y no se debe hacer. Oficinas en defensura, oficinas en del Ministerio de la Verdad, hacen realidad el mundo que diseñó Orwell en su libro 1984. Un auténtico gran hermano. Es el subdirector del diario, el diario Punto, es Juan Luis Sánchez, que está esta noche con nosotros. Juan Luis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Hace muy poquito publicaste junto a David Sarabia un reportaje sobre estos centros secretos ...donde Facebook maneja la censura. Así se titulaba... ...Los centros secretos donde Facebook maneja la censura. ¿Qué tipo de gente trabaja en estos sitios? Pues para decidir lo que se puede y lo que no se puede publicar en la red social con más impacto del mundo... ...a lo mejor uno piensa que bueno, hay que tener cierta cualificación ¿no? o alguna experiencia para verificar hechos... ...para, eh, no sé, algo de antropología o psicología... Eh, o periodismo pero en realidad en realidad Facebook está empleando a quince mil personas en todo el mundo que en realidad pues están subcontratadas a través de una ETT o de un call center es decir, están decidiendo qué se puede publicar y qué no se puede publicar en Facebook las mismas personas que atienden al teléfono cuando llamas porque tienes un problema con tu tarifa telefónica. Eh, gente muy predispuesta o por supuesto nada malo que decir contra ellos pero desde luego claro, no, no son culpables no de, de absolutamente nada ¿no? Claro, no preparada para tomar este tipo de decisiones porque además ten en cuenta eh, que ven barbaridades eh, esto de la censura se puede entender por el lado negativo no que a veces se toman decisiones arbitrarias con un impacto sobre la moral del mundo brutal pero bueno que a veces agradecemos no ver alguna de las miserias de, de las que el ser humano es capaz ¿no? y estas personas si sí la ven ven 500 o 600 al día que pasan por delante de su monitor y tienen 30 segundos para decidir si esa decapitación eh, sale publicada en Facebook o no si esa barbaridad es que tampoco quiero ser muy descriptivo eh, que, que todos podemos imaginar eh, pues debe ser publicado debe ser censurada juan luis Sánchez, es subdirector del diario punto eso una de las cosas las que leímos en ese reportaje es evidente que hay que censurar lo que dice esa decapitación lo que no nos podemos explicar que alguien quiera difundir eso no eso es bastante inexplicable pero lo cierto es que en ese reportaje al que hemos hecho alusión eh, también se explica como en ese libro de instrucciones hay un código eh, ético político moral de lo que se Debe publicar y no. Eh, contra Hilder no, contra, af, contra Franco eh, no hay que censurarlo o hay que censurarlo. Hay que favorecer a Franco, hay que favorecer al fascismo. Es un poquito ideológico no lo que encontramos ahí. Sí, lo que nos encontramos básicamente es que Facebook intenta mmm, aplicar unas normas muy estrictas eh, cuando en realidad eh, es muy poco controlable lo que pasa en Facebook es decir, a un bajo coste está intentando tomar decisiones muy importantes ¿cuál es el resultado? que al final aunque el libro de instrucciones diga técnicamente que los delitos o los discursos de odio están prohibidos eh, pero que se permiten determinados comentarios sobre temas políticos pues al final, al final, en la práctica lo que ocurre es que esa aplicación es súper contradictoria entonces si tú subes, por poner un ejemplo una foto de Hitler eh, salvo que digas algo muy explícitamente condenatorio de Hitler si te quedas un poco en la ambigüedad o incluso en Salsas, la, la figura de Hitler, te borran ese comentario. Eh, sin embargo, si haces exactamente lo mismo con Franco, no se te borra. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien por qué, eh, pero lo hemos comprobado y efectivamente es así. Y los trabajadores de Facebook te lo cuentan. Hitler le parece demasiado, pero Franco, bueno, lo dejan pasar. Y no tiene nada que ver con la ley de cada país. Es verdad que en Alemania eh, la apología de, del nazismo está prohibida y en España la apología del franquismo no. Pero no tiene nada que ver con eso, porque Facebook toma decisiones autónomas independientemente de la ley de cada país. Lo que sí está bastante claro es que todo lleva un sello muy americano. Y para Facebook pues no es tolerable la figura de Hitler, eh, por las consecuencias que eso tiene además sobre la comunidad internacional. no Hitler es una persona mucho más famosa en el mundo y por tanto tienen claro que Hitler no. Pero Franco, bueno, pues Franco sí. Eh, llama muchísimo la atención eh, porque, por ejemplo, tuvo mucha polémica y sigue esa norma ahí, ¿no? Llama mucho la atención el hecho de que el pezón de una mujer se tenga que censurar y no se censure un alegato a favor eh, del racismo, de la xenofobia, del fascismo. Es un poco extraño, ¿eh? La moral del desnudo que tiene Facebook es muchísimo más regresiva. Eh, de la que ha tenido, diría yo, que la prensa o los medios de comunicación en general durante los últimos años, no incluso el arte. A todos nos ha pasado, o conocemos a alguien que le ha pasado, eh, que subiendo una foto de una obra de arte o de un cuadro famoso como La Libertad guiando al pueblo, ¿no? esa mujer con el pecho fuera de la Revolución Francesa, y Facebook, como tiene una especie de algoritmo todavía torpe, todavía inexperto, eh, que, bueno, de entrada te lo bloquea de entrada de la censura y luego hay una persona humana en, en, en alguna de las 20 oficinas que tiene Facebook en el mundo que revisa eso y entonces tiene que decidir si está justificado o no está justificado el desnudo ¿no? pero más allá de las partes donde bueno, es claramente pues una obra de arte o, o un o un documento médico eh, el hecho de que no se puedan mostrar pechos desnudos de una mujer en Facebook porque eso le parece a Facebook pornográfico pues es bastante problemático Es eh, bastante problemático y, y, y de hecho los trabajadores de Facebook nos contaban, por los que hemos hablado, eh, fuentes anónimas que, que nos han dado mucho detalle de cómo se ocurra en esos centros de, de censura, nos dicen que poco a poco se van dando cuenta de que están siendo demasiado, demasiado, demasiado duros con el tema de, del desnudo ¿no? y que empiezan a rebajar eh, los criterios Eh, porque es que antes no se podía poner ni a una mujer Dándole el pecho a un niño sí, sí. Ahora, e Y ahora sin embargo eso empieza a permitirse De todas formas en esos reportajes En esa investigación que se ha efectuado Se detecta eh, Trabajan 15.000 personas eh, Que quizá no todos son algoritmos Hay gente de carne y hueso eh, Detrás de esto Que eh, algoritmo además eh, Se ha convertido un poco en un eufemismo Para quitarle culpa sobre eso Las es. personas como nosotros ¿no? eso, es, eso es, cuando hablamos del de algoritmo algoritmo que censura o que eh, permite o no permite que publiquemos tal cosa o que esconde lo que publicamos y contiene determinado contenido. Bueno, cuando hablamos de algoritmos siempre hay una especie de ética tecnológica y de nuevo tipo de censura aséptica. ¿no? Sin embargo, todo se parece mucho más, por lo que hemos podido saber, a, a esas personas que miraban fotograma a fotograma las películas de los años 50 en España y que decidían qué es lo que se podía y lo que no se podía ver. Eh, son 15.000 personas las que trabajan en esto, que son muchísimas, eh, porque se ha dado cuenta Facebook que con los algoritmos experimentales que tiene lo único que consigue es eliminar pezones que no deben ser eliminados eh, y, y, y, y bueno cosas que, que les meten en más problemas que, que la mano de obra barata, porque están básicamente contratando en los últimos años a un ejército de mano obra, de obra barata para ver vídeos violentos, pederastia, tráfico de drogas, violencia de todo tipo y también para tomar decisiones políticas, ¿no? Eh, hay eh, organizaciones en el mundo que no forman parte de la lista oficial de Estados Unidos de organizaciones terroristas y, sin embargo, estas personas tienen la orden de retirar cualquier comentario sobre determinadas organizaciones, ¿no? Eh, o, o, desde luego, guiarse por la de Estados Unidos, por ejemplo, no la por la de la Unión Europea. ¿no? Si tú como usuario de Facebook en España haces un comentario sobre Hamas, Hamas no es una organización terrorista para los países de la Unión Europea, pero sí es una organización terrorista para Estados Unidos, con lo cual Facebook te borra el comentario sobre Hamas. Y si eh, haces un comentario y ejemplo, a favor de, de Palestina, el... eh, se considera también ofensivo con otro país y, y se borra, ¿no? En, en Facebook se, se cumple la norma, por lo menos en la oficina de Varsovia, que es una eh, de, de las oficinas donde, donde trabajan las personas con las que hemos hablado, por lo menos en la oficina de Varsovia, que hay que entender que es Polonia, que hay que entender que obviamente, y por razones más que justificadas, la sensibilidad eh, es muy alta. Eh, pero bueno, se cumple la norma de que cualquier crítica al gobierno de Israel por sus políticas en Palestina está echada de antisemita. Es decir, cualquier crítica al sionismo parece equivalente, con una regla de tres, que yo no acabo de entender, eh, a, a la crítica a los judíos en general, cosa que es una barbaridad. Uno puede ser incluso judío y criticar lo que hace el gobierno de Israel en Palestina. ¿no? Pero Facebook, para eso, es muy, muy, muy, muy exigente. Nos contaban eh, lo, los censores de Facebook que son especialmente cuidadosos con aquellos comentarios que tienen que ver con el gobierno de Israel, con el ejército de Israel y con las críticas a, a sus actuaciones en, en Palestina. ¿no? Y cómo hay determinadas cuestiones que son tilladas de crímenes de guerra por la ONU, que son perfectamente defendibles en Facebook y, sin embargo, eh, actividades de, de las marchas palestinas contra el ejército de Israel no son permitidas en Facebook. Juan Luis Sánchez el subdirector de eldiario.es Mil gracias por estar con nosotros y contarnos esto Juan Luis, un abrazo Un abrazo para vosotros Oficinas en de censura tremendo El mundo de Orwell, el mundo del gran hermano El que todo lo vigila y todo lo calla O hace que nos callemos Con Almadía Rosaventos, en Twitter, con Almadía Rosaventos algunos mensajes como el de Rosaloso que nos dice La privacidad ha muerto y encima tenemos que posar felices. Y Pedro Ángel, los teléfonos también pueden seguirnos aunque estén apagados. DF, las leyes son antidiluvianas, hay... Enormes huecos en el mundo digital, redes, estar constantemente borrando y vigilando tu forma de pensar, nos señala Luis Soto. Oro, mentira nos dicen lo que tenemos que pensar nos dan el libro de instrucciones su libro de instrucciones el mundo el gran hermano el mundo de Orwell el mundo que profetizó este el señor, este escritor hace muchos años se está haciendo realidad en Onda Cero la rosa de los vientos Música materia reservada 2.0 Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, luego. muy buenas, otra ay, vez. Ay, ay, ay, ¿qué noche llevamos? Bueno, eh, hemos hablado de Orwell, de Gran Hermano, de 1984. Hemos empezado a hablar de un hombre con alma, luego de libros de personajes que no existen. Y vamos a acabar hablando de Pío XII. Sí, vamos a contar una historia que es parte de la historia, pero que en sí es algo mmm, absolutamente, desde mi punto de vista, apasionante. Porque cuando eh, afrontas... Al menos mi caso, ¿no? Cuando afrontas determinados problemas que están ahí históricos y vuelves a ellos y los analizas, la verdad es que al final terminas hecho un lío. <risa> Porque al final no sabes si es leyenda, ¿es verdad? Llegas a inventado? conclusiones. Sí, no, llegas a conclusiones. Vamos a ver, la, la actualidad es que eh, esta semana el Papa Francisco eh, ha anunciado a los miembros del archivo secreto Vaticano que tienen que tener preparado para desclasificar y para hacer públicos todo el archivo de eh, Pío XII. Eh, todo el archivo, por lo tanto, de uno de los periodos más convulsos del mundo, pero también más convulsos de la Iglesia, que fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial en, y, más aún, lo anterior, es decir, desde que Hitler eh, llega al poder. Esto da una, esa sensación de transparencia, Eh, bueno, pues se, produce pues se produce cuando uno tiene la sospecha de que eh, hay elementos que pueden resultar negativos, pero que también hay elementos que pueden resultar positivos. Porque en el fondo los historiadores lo que hacen y lo que vamos a hacer nosotros en base también a esos argumentos de los historiadores es dar una interpretación a unos hechos y ofrecer unos hechos que realmente, eh, eh, os lo aseguro, son absolutamente controvertidos. Y de hecho hay argumentos en un sentido, argumentos en otro. Bueno, la verdad es que cada uno luego ya que saque su Bueno, y ahora conoceremos en el futuro esos documentos secretos, esas informaciones internas sobre la figura de Pío X. Pero lo que se sabe es que en ese momento Pió X como representante y como máximo Jefe del Vaticano, no como jefe de los creyentes, eso es otra cosa, sí. yo creo que no tiene nada que ver. El caso como, jefe yo, Estado, como jefe de uh -huh. Estado, digo. Como jefe de Estado, y de un Estado católico del Vaticano. No parece que tuvierais una cosa que se le ha criticado, una postura muy crítica con Hilder y en ese periodo la Iglesia no se posicionó en contra del nazismo. Luego vamos a explicar los argumentos. Esa ha sido y, la acusación que sí que sí, sí no digo, luego explicaremos además como hacemos siempre los argumentos en un caso y en los argumentos en otro caso y no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino que repito, desde que llega Hitler al poder. Hay una, unas palabras eh, claras que luego vamos a mencionar de, de el, en el Vaticano en el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, eh, yo me encontraba unas palabras de un cardenal, Julius Dofner, que dice textualmente, el juicio retrospectivo de la historia autoriza perfectamente la opinión de que Pío XII debió protestar con mayor firmeza. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la propia iglesia se reconoce que se ha producido un fenómeno, y ese fenómeno es que Durante la Segunda Guerra Mundial hubo mucha gente que esperaba que el Papa se posicionara abiertamente contra un ser deleznable que lo que se dedicaba era a asesinar inocentes. Y que el Papa, y esto que estamos diciendo es algo demostrado, el Papa estuvo, ¿cómo se dice? El, el, el, el, andando entre dos aguas, ¿no? Cobardado. Estuvo que no... Hay, hay algunos que dicen que no era cobardado, sino que jugaba un poco a la diplomacia. Eh, otros dicen que, eh, que era la única forma de evitar el bombardeo del, del Vaticano y, y, y, y de que eh, tantos y tantos miles de cristianos o sea, se fueran. Sí no, no le importaba a la gente. No, no. Y él decía que protegía a miles y miles de cristianos y la contradicción es que murieron miles y miles de, de millones. Mi... Sí, sí, Joder, eso es digo. que es una barbaridad lo que ocurrió. Estamos hablando de la mayor matanza de, de la humanidad en tiempos sí, sí, de sí, guerra, sí. ¿no? Que fue, fue pero luego, luego damos los argumentos para que eh, todo el mundo luego saque esa conclusión. Hoy vamos a saber algo más sobre qué dicen estos documentos sobre Pío XII, el papa que estuvo próximo al nazismo, que sabemos que tuvo una relación complicada con el nazismo, pero va a ser en después en de la actualidad, en después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. Después ahí continuamos eh, con Fernando Rueda, más materia reservada, después se eh, tiramos con el de la manta, También os contamos alguna cosa más para conocer el personaje oculto de esta noche y tendremos círculo secreto. Os hablamos de meteoritos de grandes extinciones. Una, una caída provocó la muerte de todo ser vivo hace 65 millones de años. Pero es que esos meteoritos siguen cayendo. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora en la Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero vamos a tener materia reservada durante unos minutos además. Hay tirar de la manta. Vamos a conocer algo más sobre el mundo de los meteoritos, de las piedras del espacio, en el círculo secreto. Y también conoceremos más adelante, eso que ya os hemos comentado en alguna ocasión en estas últimas semanas, la fusión entre las revistas Enigmas y Año Cero. Hay una nueva revista Año Cero en el mercado, espectacular, e interesantísima, y uno de nuestros hombres está también ahí, Miguel Pedrero, estaremos con él unos minutos. La nueva revista Año Cero. Y aquí en La Rosa los Vientos seguimos hablando sobre uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. ¿Y qué pasó en el Vaticano entonces? Hay unos documentos secretos que están apareciendo y que van a aparecer y que se van a dar a conocer, que intentarán dar algo de luz sobre este asunto. Un tema que estábamos comentando con Fernando Rueda. Hablamos del personaje Pío 12 Pío 12 como papa, pero el papa... Existía antes de serlo, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué pensabas sobre este tema? Eh, Porque el nazismo no fue cosa Yo creo, efectivamente, yo creo que hay que plantear realmente la postura, eh, la actuación de, eh, de Pío XII cuando Hitler llega al poder. Hitler llega y él se da cuenta, sobre todo cuando todavía está, digamos que acercándose a, a, a, al totalitarismo, se va dando cuenta de que le interesa llevarse bien con la Iglesia Católica y, bueno, y, y al principio mantiene unas buenas relaciones. Tan buenas relaciones que... Llegan a, a negociar y negocian de hecho un concordato entre Alemania y la Santa Sede que estaba eh, previsto firmarlo en julio. Sin embargo, y ahí eh, este es un primer dato muy importante... Eh, porque eh, el 14 de julio de 1933 no se les ocurre otra cosa a los nazis que sacar una ley de esterilización. Esa ley, que bueno, que deja a todo, a, a, a, a católicos y no católicos, a, digamos a los no nazis absolutamente alucinados, eh, era, eh, era el primer paso para deshacerse de lo que llamaban los ciudadanos problemáticos. ¿no?, Vale, es decir, enfermos, otras razas. Claro, todo. era, era decir, un poco la... Porque hemos de decir que el nazismo Hilder eh, no estuvo en el poder entre el 39 y el 45, que fue la Guerra Mundial. El, eh... Fue llegando poco a poco, eso, eh, sí. la sociedad sobre todo en los años 30 con la gran depresión eh, pues eh, se acercó un poquito a esas posturas y él eh, obtuvo... La sociedad alemana de... porque habían perdido la claro. primera guerra Exacto, y les habían le castigado. esa culpabilización, ¿no? también causó un estado social, él no ganó unas elecciones, eh, nunca las ganó, pero se presentó a ellas, quedó como mucho segundo, pero eso sirvió para que hiciera una serie de alianzas Eh, con otros eh, partidos y logró acceder al poder, luego dio, y, y luego se perpetuó en el poder y fue un autogolpe de Estado, pero eh, sí. Ginder, en, en principio, aunque parezca increíble, tenía un apoyo de la sociedad, y sí, sí, sí, no le claro. apoyo, ¿no? apoyo de y la el, sociedad. Y, sobre todo porque les vendió la idea esta de la, de la raza área de que eran una raza superior, entonces claro... Dentro de esos planes lo claro que fomentaba, claro que fomentaba ¿no? el nacionalismo. ¿no? Claro. Y que la situación después de la Primera Guerra Mundial había quedado tan mal Alemania que favoreció claro. que socialmente la gente estuviera receptiva para hacer un cambio porque se habían sentido inferiores ninguneados, habían, quedado, habían perdido la guerra. Claro, el problema fue que, que era una ley que, visto con unos ojos normales, Por eso digo ¿no? que no, no, era una ley absolutamente inadmisible. Bueno, pues esta ley se aprobó. El... Lo he tenido que mirar porque las fechas, al final, eh, cuando estaba preparando el tema, eh, me parecía absolutamente alucinante. ¿No? Son cosas que uno no se da cuenta hasta que las ve. La ley de esterilización es del 14 de julio de 1933. El concordato es de seis días después, del 20 de julio de 1933. Ahí hay... Eso quiere decir... Que, se, que la Iglesia firma el concordato con, con los nazis una semana después de la ley más horrorosa del, de, del mundo mundial. ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque cuando se quejan, cuando están en, en ese acuerdo, ellos eh, se dan cuenta... De que, eh, si, de que pueden tener problemas y que la Alemania nazi ya empieza a apuntar y bueno y optan en, y optan por firmarlo. Que hay que decir que en este momento que, como decía Bruno, en, en ese momento, eh, Eugenio Pacelli, Es eh, cardenal, el Papa Pío XII, y eh, es desde 1930 secretario de Estado. Por lo tanto, digamos que era el máximo responsable de esa negociación, aunque la decisión final la tomaba el Papa Pío XI. Pero la Iglesia acepta este, este principio tremendo, que luego acabó con eso. También porque ya se veían venir la persecución de los católicos y querían evitarla. Algo que no ocurre, porque al año siguiente, en una purga De, de, del país que empiezan, empiezan a perseguir y empiezan a matar al dirigente de la acción eh, católica, empiezan a perseguir a los, a los curas a, lo, a las monjas sin que eh, puedan hacer nada para evitarlo, más aún se produce en este momento, todavía con el Papa Pío XI pero ya, mandando la secretaría de Estado Pío, eh, Pío XII se produce las primeras críticas abiertas de los eh, mandamases de la iglesia alemanes que se quejan de que, de que no, hay, no se haga frente a Hitler. Sin embargo, ya con ese compí once eh, empiezan a, a, a ¿cómo es? templar gaitas. Hoy me salen las frases a dos aguas, a templar gaitas y, y tal. Bueno, mmm, solamente después de varios años se produce un único documento realmente crítico que se produce en 1937, todavía todavía con, con, con Pacheli de, de, de secretario de Estado. Es el único documento en el cual eh, se lee además en todas las parroquias, ya lo de Hitler está absolutamente descocado, y a, hacen una, un documento papal llamado Con ardiente preocupación, en el que se hace una crítica abierta a. a, a ese deseo de Hitler de imponer la raza área, ¿no? Esto, ¿Esto qué provoca? Provoca una reacción salvaje de Hitler y una reacción todavía más salvaje contra la Iglesia, contra los curas, que además se visualiza perfectamente en eh, el año 1939, en el cual ya es Papa Pío XII, cuando se produce la invasión de Polonia. Ahí está claro que se produce un ataque, una liquidación de un país tan católico como siempre ha sido Polonia, un ataque tremendo contra eh, El clero es decir, ante el único ataque la iglesia de la iglesia Hitler responde como responde, con una cierta agresividad. Esto provoca los argumentos contrarios a los, a, que de, de una serie de historiadores y de personas que dicen que el Papa Pío XII, este, las actitudes que mantuvo en estos tiempos eran Y lo considera, por ejemplo, eh, John Corwell, eh, dice que el Papa era, tenía ideas antisemitas. Y lo basa en, en ese concordato, ¿no? Alguien que, que, que hubiera sido, piensa él, ¿no?, que hubiera sido más, más defensor de los perseguidos nunca habría firmado ese concordato, ¿no? También... El es que, bueno, el, el, el loco que era red decía una serie de cosas, pero dijo una que dijo, ah, P12, pues en eso estoy de acuerdo. Y ahí viene, viene todo el problema de su eh, posición ambigua al respecto. Y vamos a decir ambigua, que sé mucho decir, ¿no? Eh, yo yo, que eh, no hay ambigüedad, hay copersonajes eh, así, ¿no? He encontrado dos testimonios. De, de, un, de un reportaje de televisión. Uno es de Jan Karski, que era un, un católico que fue correo de la resistencia polaca y que le encargaron que llegara a Roma para denunciar la situación que estaban viviendo los judíos en el gueto de Varsovia. Este hombre, es verdad que muchos años después, 60 años después de, de, de vivir aquella situación, eh, narraba de una forma absolutamente conmovedora cómo cuando él transmite esas noticias sobre las atrocidades que los nazis estaban cometiendo, cómo de alguna forma eh, pasaron, pasaron del rollo y como el Papa Pío XII se negó a condenar los hechos y a protestar ante las eh, autoridades nazis. ¿no? Eh, otro miembro de la Resistencia, Lodniki, eh, decía eh, unas palabras que me gustaría leeros. Queríamos una palabra fuerte y definida, algo así como que el Papa dijera estoy con vosotros. No la obtuvimos y esa fue la gran tragedia. ¿no? Es decir, en aquel momento los perseguidos... Los, los judíos, eh, no solamente los de Polonia, sino los de tantos países europeos, de alguna forma hubieran querido que el Papa se mostrara abiertamente, mostrara abiertamente eh, su apoyo, mostrar abiertamente su... esto Incluso hay algunos que dicen esa contradicción que se produjo, ¿no?, de que, que además yo creo que es, es absolutamente real esto, ¿no?, él estuvo templando gaitas, nuevamente frase, con los nazis, y sin embargo cuando acaba la guerra y llegan eh, la persecución contra los nazis por parte de los comunistas y de los aliados, ahí el Papa, sin embargo, echó una mano a los, a los soldados nazis que precisamente eran los que habían habían... ...tomado unas actitudes... ...un tanto agresivas y tal... no. ...pero bueno, estas son las críticas... Eh, ...también es verdad... ...y que hay, hay algunos... ...que sí eh, ponen énfasis... ...en lo contrario... ...y es que, en la, que es en la postura... ...contra Hitler que eh, había, eh, que mantuvo el Papa, y, y ahí están los datos, ¿no? Y es que... Eh, que apoyó a conspiradores y se activó a espías, ¿no? Claro, es decir, ahí activó, activó a los dominicos y a los jesuitas, más o menos, digamos, al espionaje papal que, que eso, para que ayudaran a, a los servicios de inteligencia ingleses y alemanes, para tratar de acabar con Hitler. Esto también lo dicen los, los historiadores, que incluso ven la mano del Papa eh, moviendo, a través de esto, de, de sus espías, eh, conspiraciones como la, la operación Valkyria, que eh, llevó a cabo Canaris, el jefe del, del espionaje alemán, para intentar acabar con, con Hitler. Y luego aportan también datos dentro sí, de esta espías del Vaticano, tú nos has contado, son muy buenos, sí, y todas las operaciones de los espías contra Hitler, por lo menos al comienzo, fueron una chapuza, no, no lo que hicieron es hacerle crecer. Ni al, al principio, al medio y al final, sí, es decir, sí, sí, fueron sí, es unas verdad, conspiraciones porque... que intentaron acabar, pero está claro que no consiguieron, sí, sí. es decir, que eso fue un fracaso. Pero al menos y habrán hecho películas, eh, pero no porque salían muy bien las cosas. No, sí, no, pero eh, desde diferentes pero ámbitos... Pero Cruise es eh, está, fantástico. Está fantástico. Es que desde diferentes ámbitos es como que intentaban planear el eliminarle ¿no?, a Hitler, sí, sí, sí. pero un poco como ha pasado pero... con Fidel Castro, nunca lo conseguían. Nunca lo o había gente que conseguía decirle, está pasando esto, vete, o le, le avisaban de alguna forma... ¿O los otros eran muy torpes? Sí, sí, sí, sí. Eh, eh, no lo hicieron bien, no lo consiguieron. Pero hay un dato que sí os quería añadir eh, sobre esto, y es que... Eh... Y de esto también se han hecho películas. Y es que es verdad que el Vaticano escondió numerosos judíos en iglesias y monasterios de Roma. Es decir, ayudó a los judíos que estaban en Roma perseguidos. Se cifra en, en cerca de 6.500 los que ayudaron, ocultándolos en colegios pontificios, en parroquias, en monasterios, da, ofreciéndoles eh, dinero, algo que, que es importante y que reconoció el gran rabino de Roma durante la Segunda Guerra Mundial, Israel Zoller, que, que eh, considera precisamente él que eh, el Papa fue decisivo para salvar tantísimas vidas de judíos que se hizo cristiano y, que, y, se, y se bautizó y se puso el nombre de Eugenio en honor al Papa. Es decir, contradicción con lo, con lo anterior, aparte, Hay otro elemento importante, y es que los alemanes también eh, tuvieron mucho cuidado de, eh, de ir directamente contra el Papa. De hecho, hay una operación que llevaron a cabo, que esto lo ha contado el director del Museo Vaticano, Bartolomeo Nogara, y es que en febrero de 1944, el que luego sería Papa Pablo VI, eh, fue eh, a buscarle, porque los servicios secretos de, de Gran Bretaña y de Estados Unidos habían informado de que los alemanes intentaban secuestrar al Papa. Entonces tuvieron que coger al Papa, sacarle, esconderle para evitar el este. Ese secuestro no se llegó a, a llevar a cabo. ¿Y por qué? Porque igual que el Papa tenía sus, sus problemas con, con los nazis, los nazis... Tampoco, eh, querían ir eh, persiguiendo a, a los católicos y a los judíos, pero tampoco querían, eh, pensaban que llevarse al Papa o estas cosas podía enfervorizar también a sus, a sus eh, opositores. ¿no? Que podían perder apoyos sí. en determinados claro. ambientes y tal, eh, y esto... ¿Qué es lo que dice el Vaticano? Por resumir un poco eh, la, las dos cosas. Mm, y lo voy a, a resumir, eh, si queréis, con la postura de Estados Unidos. Estados Unidos, dice, eh, Re Roosevelt reconoció que tuvo relaciones con, con el Papa para de alguna forma eh, tener un frente común contra los, los eh, nazis y intercambiaron numerosos doc documentos y numerosas informaciones hasta ahí está bien ahora bien hay dos posturas sobre él una En enero de 1942, y este dato eh, es absolutamente contrastado, ante el extermino de judíos en Europa, una vez que se demostraba que estaban con la limpieza étnica completa por varios servicios secretos, fue el propio Roosevelt el que le pidió al Papa que actuara, que manifestara públicamente que los nazis eran una pandilla de cabrones. El Papa se negó. Fijaros, se lo pidió el propio Estados Unidos y el Papa se negó. Tiempo después, también es verdad que el cónsul general de Estados Unidos en el Vaticano dice que el Papa consideraba a Hitler no solo como un canalla, sino como una persona intrínsecamente eh, cruel. Pero el propio um, representante de Estados Unidos dice que eso lo decía dentro del Vaticano, pero que eh, fuera prefería guardar silencio, eh, En lo referido a, a, pues si a la deportación menos, ¿no? masiva de, de judíos. Es decir, ¿cómo se interpreta esto? Que era un cobarde. Bueno, eh, lo ellos lo interpretan como que su forma de actuar salvaba vidas. Eh, ¿Salvó vidas o no salvó vidas? El hecho es que murieron montones de judíos. Montones de católicos es que la historia está llena de estos tibios que provocan que haya mucha negrura en el mundo. El a mí, Papa yo, no puede ser tibio. Yo me quedo con el testimonio de los dos polacos estos, mm. ¿no? que iban al Papa a decirle eh denuncie lo que nos están haciendo, ¿no? Denúncielo. Eh, el Papa pensó que salvaba más vidas, ¿no? diciéndolo que diciéndolo. Mm. Pues yo sinceramente no sé qué decir. Siempre es eh, un tema muy complicado, muy polémico. Las relaciones en esa época, además, entre el papado, Pío XII, y la figura de Hitler, siempre se dio esa duda, hemos eh, contado, bueno, que hizo algunas cosas eh, contra Hitler, hizo algunas eh, cosas que no se sabía a quién estaba favoreciendo, tuvo una actitud extraña que podía menos, haberlo ¿no? frenado. Es decir, esa es la sensación. Más, ¿no? Es, es que decir, si, más. si el Papa hubiera denunciado lo, lo de los judíos, que también lo podían haber denunciado Pero el Papa, como es hubiera denunciado, oye, pues eh, yo estoy seguro de que los judíos se hubieran sentido acompañados, ¿no? Evidentemente. Y eso es una de las misiones del Papa. Ahora, ¿él pensaba que eso podría provocar más muertes todavía? Uf, yo sé, no Puede sé. ser, pero al final ha pasado a la historia como una persona que no supo definirse y no ayudó ni Ibia. a unos ni a otros. Sí, sí, sí, sí ayudó a unos pero no ayudó a otros quiero decir, los eh, si eres judío en Roma te ayudó, si eres judío en Polonia eh, no ahí, te te, ahí te quedas ¿no? No, no sé. ha tenido una actitud un tanto extraña la cúpula del poder religioso del Vaticano y, y con este tipo de personajes porque cuando eh, Hitler se suicidaba moría Llegaba a España en esos años, ya había llegado, ¿no?, pero adquiría su máxima notoriedad una figura de un dictador, como era Franco, con el apoyo abierto, apoyo sí. abierto de la Iglesia Católica en nuestro país, por eso se conoció como nacionalcatolicismo ese movimiento, y con, una vez en más, el no me voy a meter en esto del Vaticano que tampoco se pronunció mucho no fue la postura de la iglesia española pero eh, fue una postura bastante tibia no se mostró muy en contra ¿no? sí, no ahí están la, la, la, las cosas ¿no? la iglesia eh, ha reconocido ahora por ejemplo, me estoy acordando por una cosa que he hecho esta tarde eh, al, a el tema de la teología de la liberación ¿no? quiero decir que yo creo que una cosa es la jerarquía de la iglesia que en estos casos está como está, o la jerarquía de la Iglesia en España, que eh, estuvo apoyando a, a Franco durante tantos años, y otra, eh, los curas, que, eh, que hubo muchos, por suerte, que permanecieron al margen y que fueron donde tenían claro. que estar apoyando. Al, al... Y otra cosa muy importante a señalar es que eh, dudas se confirmen, no se confirmen, eh, tengamos en eh, la posición que, que se tenga, pasara lo que pasara, No tiene nada que ver con los creyentes. Eh, son dos cosas totalmente distintas. Ah, no, no, y, y, y que eh, se puede hacer una crítica sobre Pio XII y su relación con Hitler, y no es ninguna crítica a ningún creyente. No, no, y todo lo contrario. Lo que hemos dicho, los casos que yo he puesto, <coughs> los dos testimonios, son de, de creyentes. Quiero decir, no es una cosa... Por eso sí, he citado sí. también al principio el Concilio Vaticano II, eh al cardenal Julius Dovner que decía que el juicio retrospectivo de la historia autoriza, fijaros cómo están medidas las palabras, perfectamente a la opinión de que Pío XII debió protestar con mayor firmeza yo estoy completamente de acuerdo. Si te parece Fernando destapamos un poquito lo que hay en la cama, tiramos una, de la monta, ¿vale? una historia de de mujeres muy bien Y para conocer un poquito esta historia nos vamos a Dubái. ¿Y qué le pasó a esta mujer, a Latifa? Bueno, este es mi, mi homenaje, a mi estilo un poco duro, pero mi homenaje a, a, al, al Día de la Mujer Trabajadora. Ocho días de escapada, ocho días de libertad. Los únicos que ha tenido a sus 34 años la mujer cuya vida hoy traigo a esta sección. Una vida que demuestra que la aparente apertura que venden algunos países árabes esconde el mismo desprecio machista de siempre. Latifa al Maktoum, hija del todopoderoso emir de Dubái, se crió en un engañoso lujo. Y recalco lo de engañoso, porque el dinero no sirve para dar la felicidad cuando tu padre te considera un ser inferior, sin derechos, y no te deja estudiar, trabajar, viajar y ni siquiera puedes ir a visitar a un amigo en la esclavitud viven las 30 hijas del emir nacida de seis esposas distintas la hermana de Latifa Sansa intentó escapar y en el año 2000 se perdió durante un viaje a Gran Bretaña la encontraron en Cambridge y la secuestraron sin que las autoridades británicas investigaran en serio el suceso era la hija del hombre fuerte de Dubai La Tifa lo intentó dos años después, cuando sólo tenía 16. La pillaron en la frontera con Omán y como castigo, atención, la tuvieron metida con 16 años en una prisión durante tres años y medio, tiempo en el que los guardianes se dedicaban a darle palizas. En libertad, la Tifa decidió buscar pacientemente una manera de huir no tan alocada. En 2010, quiso hacer capoeira, Y la buscaron una profesora finlandesa llamada Tina Jau Jauhanien. Las dos se intimaron y durante años compartieron amistad que regaron con una nueva afición, el paracaidismo. Una forma de sentirse libre que la llevó a dar a la princesa la astronómica cifra de 2.500 saltos. Mientras, la princesa seguía pergeñando su, vida de, su vía de escape. Descubrió que un antiguo espía francés, Hervé Aubert, que había podido escapar de Dubái tras un negocio fallido, había escrito un libro narrando sus peripecias se puso en contacto discretamente con él por internet y le convenció para que la ayudara el 24 de febrero de 2018 acompañada por su amiga Tina escaparon en coche por primera vez en 33 años se sentó en el asiento delantero de un vehículo abandonó el móvil para que no la rastrearan y pasaron a Oman Desde allí embarca ya con la presencia del espía francés siguieron su periplo hasta llegar a un barco con tripulación filipina que les debía llevar hasta la India desde donde deseaban coger un vuelo hasta Estados Unidos punto de destino para conseguir la libertad. Estaban de viaje cuando el 4 de marzo hace ahora un año fueron abordados por fuerzas especiales indias que a golpes se los llevaron mientras Latifa gritaba desesperada no me hagan regresar disparen ya contra mí. Los indios entregaron a los rehenes a los emiratíes que se los llevaron a Dubái. Dos semanas después, la presión internacional hizo que la finlandesa y el francés fueran expulsados, mientras que la tifa quedó en paradero desconocido. En diciembre se tuvo al fin noticias de ella. Apareció en una foto junto a Mary Robinson, ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos que declaró a la BBC que había visto a la princesa abrir comillas, perturbada, cerrar comillas y que, atención, abrir, fa, abrir comillas su familia la estaba cuidando amorosamente cerrar comillas valiente tipa desvergonzada esta Mary Robinson que, su, que con su declaración permitirá que la tifa se pase el resto de su vida drogada y en sanatorios psiquiátricos Bueno, no voy a decir más, que me pierdo. Fernando Rueda, yo confieso una cosa. Confieso que te interesa escuchar lo que viene a continuación. Pues a, a, lo escucho. La rosa de los vientos en Onda Cero. Que yo confieso, el título del libro de Fernando Rueda es el libro que esta noche es el regalo para quienes averigüen quién es el personaje oculto de esta noche, Silvia. Exactamente, dos libros y encima dos libros firmados por el autor. Vamos, un lujo. Bueno, atentos a la segunda pista. Recordaros que es un gobernante relevante de la historia antigua con leyenda negra de sanguinario. Y la segunda pista es ¿De quién estoy hablando? Si al principio dijeron que fue un buen gobernante las opciones Nerón Gils de Gué o Black Tepes en rosa.vientos 0es o con almohadillas resalientos participar y dos libros de Fernando dos personas podrán llevarse este regalo maravilloso venga rápidamente vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo ayer mismo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 Igual si te no son, los, lo son los responsables de la extinción ¿eh? el asteroide tiene entre 50 metros de, de diámetro al tamaño de un planeta esto ya hablemos de, de una, palabras mayores el asteroide es el que Bruce Willis se puso Por ahí ejemplo, a taladrar y está bien que digas la apreciación de Bruce Willis porque sigue siendo un rompecabezas para la humanidad el, el que mañana mismo pudiéramos detectar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 por 40 de, de, de ancho si eso es de piedra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 que claro, puede estar claro. derritiéndose a una mayor proporción en la medida en la que se integra en nuestra atmósfera, que lo haga de hierro o que lo haga de roca. Eh, cambia mucho. Y, <risa> no, y no, o sea, de... Yo desearía, y... si, puestos a elegir, el que hielo, pudiera ¿no? ser el de hielo. ¿eh? Sí, sí, pero eh, no, que no, se derrita eh? de ¿eh? efectivamente. Sí. Y sin embargo, que haya una velocidad es verdaderamente importante entre llamas,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 con el Maldiarros Orientos que decía a propósito de esto que hemos estado hablando con Guijarro decía madre mía el mundo de los meteoritos lo que hay ahí arriba va a ser infinito el universo lo decía eh, pues en tono irónico y es que es verdad lo que hay ahí arriba es espectacular espectacular y en algunas ocasiones un poquito destructivo Y eso hemos eh, tratado aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijano. Queda una hora de programa y queda lo siguiente, quedan muchas cosas. Eh. Vamos a comentar eh, lo que. Está siendo espectacular la nueva revista Año Cero, la fusión Año Cero y Enigmas, una gran revista. Miguel Pedrero nos va a hablar un poquito de ello. Vamos a tener también el juicio a la historia con Ana María Vázquez. Hoy vamos a conocer cuál es el país con masa de pirámides. Sorprendentemente, no es en el que todos pensáis, no es Egipto. Vamos a conocer también algo más sobre la última película de Clint Eastwood, ...que con José Manuel Esquivano en su callejón... ...y vamos a hablar sobre el cemento asesino... ...en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Os recordamos en nuestra web... ...ahí están nuestros programas por partes juntos... ...cada una de las secciones www.ondacero.es www.ondacero.es en la sección dedicada a la Rosa los Vientos. Tiempo ahora para las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Tenemos 60 minutos más. La Rosa los Vientos se llena de emociones. Almadilla, Rosa Vientos, para todos aquellos que queréis escribirnos algo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la nueva hora, la última hora de La Rosa de los Vientos cero, y lo vamos a hacer, vamos a tener muchas cosas, vamos a tener Juicio de la Historia, vamos a tener Revista Año Cero, vamos a tener también El Callejón de Esquivano hablando sobre Mula, señores del fin del mundo, pero por supuesto, las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche, El Personaje Oculto. ¿Qué era, Silvia Casasola? Bueno, bueno, bueno. La cosa ha estado complicada, ¿eh? Me encanta. Me encanta cuando los oyentes están apostando por uno, por otro, bueno, pero al final terminan acertando. Y ya sabéis que está en juego dos libros de Fernando Rueda, con su gran título, Fernando Rueda y Miquel Lejarza. Yo confieso, 45 años de espía. Bueno... Tanto Black Tepes como Gilles de Ré protagonizaron momentos muy oscuros a lo largo de su vida, tanto que inspiraron a personajes literarios tenebrosos. Recordaréis, Black Tepes inspiró el Drácula de Bram Stoker y Gilles de Ré al Barba Azul de Charles Perrault. Entonces, ¿quién nos queda? pues el emperador romano al que acusaron de asesinar a cualquiera que le llevara la contraria, incluida su madre o su tutor, el filósofo Séneca. Por muy buenas que fueran sus intenciones, sus medidas de ayuda fueron baldías, porque se había difundido el rumor de que mientras el fuego asolaba la ciudad, Nerón estaba en su estancia privada cantando. Hoy en día se pone en cuestión la leyenda negra de que Nerón mandará quemar Roma. Los romanos le culpaban a él y no se le ocurrió otra cosa para defenderse que echarle la culpa a los cristianos del incendio de Roma. ¿Y por qué Nerón? Pues porque Nerón ha sido noticia esta semana al formar parte de la serie Césares Romanos creada por Salvador Ruano con la colaboración del rectorado de la Universidad de Arqueología Alemana Antingen Museum de Göttingen. Bueno, os vamos a poner un vídeo donde se ve perfectamente cómo eh, Salvador ha conseguido recrear poquito a poco el rostro, y bueno, y así veis cómo era, o oh, más o menos, por las eh, nociones que se tiene, cómo era realmente Nerón. No es ni muy feo, ni tampoco muy guapo. Vosotros daréis la opinión al ver realmente su fisonomía. Pero ¿quién es el ganador o ganadores o ganadoras en el día de hoy? Ganadores en general, que hay, que hay que pluralizar. ¿Quiénes son los ganadores, los dos ganadores de esta noche? Bueno, pues por un lado, en Twitter es sis, arroba sis. Y por otro, en el correo del programa es Begoña Álvarez. Así que, ambos dos, por favor, enviarnos vuestra dirección a rosa.vientos.es y os llegará un libro firmado de Fernando Rueda, yo comienzo. Hora espectacular en la que viene por delante son las 3 y 9 minutos. En Onda Cero... La Rosa de los Vientos El futuro llega, el futuro se llama Inteligencia Artificial Y tiene un título, tiene una cabecera Tiene una revista Es la revista Año Cero La revista Año Cero que se acaba de fusionar con la revista Enigmas es impresionante, espectacular, habla de muchas eh, cosas y nos presenta aquí una de las eh, voces eh, que todos los oyentes eh, conocen porque está también en la revista Año Cero. Es eh, Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal Bruno? Muy buenas. Un nuevo tiempo, la revista Año Cero con muchas eh, páginas en esta fusión con la clásica, con la revista Enigmas, eh, investigación y misterio puestas al servicio del lector que va a ser, y muchos lectores los que vais a tener, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. esta, esta fusión de, de Enigmas y, y Año Cero que se traduce en, en, en la prácticamente la misma cabecera, la cabecera de Año Cero pero con lo mejor de, de la revista Enigmas, la verdad es que el diseño está totalmente cambiado eh, es una revista con bastantes más páginas y sobre todo ...por una apostamos claramente por los reportajes y por la actualidad... ...es decir, nos vamos a dedicar a profundizar en temas de rabiosa actualidad... ...que tienen que ver con todos esos asuntos que solemos tratar en, en el programa... ...es decir, todo lo que tenga que ver con ciencia de vanguardia, arqueología... ...civilizaciones desaparecidas, las últimas informaciones sobre el fenómeno OVNI... ...y además de eso, reportajes, investigaciones de campo, algo que nadie se va a poder encontrar en internet, en, en la red de redes y en definitiva es una apuesta por el periodismo puro y duro, pero en este caso periodismo de misterio, 116 páginas de reportajes, de investigaciones a pie de campo, de noticias exclusivas y sobre todo vamos a ser muy muy muy rebeldes y muy políticamente incorrectos para contar todo aquello que determinados poderes No quieren que contemos sobre política, sobre economía, sobre arqueología, sobre ciencia de vanguardia, sobre cómo nos controlan con las nuevas tecnologías, sobre la industria farmacéutica, todo eso. Y mucho más vamos a desvelar en, en año cero, que como te digo, lo que pretendemos es... Y hacer investigación, investigación de campo y ser muy políticamente incorrectos desde luego que celebramos esta nueva etapa la etapa nueva espectacular de la revista Año Cero la fusión con enigmas Año Cero espectacular este mes el tema de portada es ovnis y ruinas en la cara oculta de la luna pero hay muchísimos temas hay decenas y decenas de temas por ejemplo ese que nos presentaste tú Miguel sobre inteligencia artificial ¿Qué es el futuro, el futuro que ya está aquí Sí, es lo que te decía es lo que te decía antes que hay toda una serie de informaciones de rabiosa actualidad que pasan desapercibidas para los grandes medios de comunicación y que al final son, son los asuntos que van marca, van a marcar eh, nuestras vidas ¿no? por ejemplo en este número eh, hablamos de De, ...de algo que no se suele contar y es, eh, por ejemplo, los espías mentales de la CIA... ...los nuevos espías mentales de la CIA, o se ha hablado mucho en los años 70 y 80... ...de los espías psíquicos del servicio secreto de los Estados Unidos... ...pero actualmente también hay espías psíquicos, lo que pasa es que actúan de otra manera... ...y los hemos entrevistado, no, Eso es uno de los temas, y otro que estás tú nombrando... ...la inteligencia artificial, esto que que seguramente a muchos, a muchos oyentes les puede parecer algo muy lejano... No lo es tanto. De hecho, eh, ese futuro distópico ya está aquí, porque en el fondo es, son algoritmos, programas, software de inteligencia artificial los que dirigen en gran medida nuestras vidas, porque son esos programas de inteligencia artificial los que dirigen, los que comandan la red de redes, Internet, y, y no solamente están detrás de Google, sino que también están detrás de Facebook, están detrás de nuestras redes sociales están detrás de las grandes páginas de compra a través de internet es decir, en el fondo estos software de inteligencia artificial eh, deciden qué es lo que vemos en nuestras redes sociales, es decir, qué mensajes vemos, son los que deciden qué vemos en, en Google qué nos presentan los grandes portales de compra, en definitiva que están dirigiendo nuestra vida y en el fondo no lo sabemos y eso cada vez será más una realidad. De hecho, Google actualmente está invirtiendo enormes cantidades de dinero en proyectos encaminados a un objetivo fundamental, y es que esa inteligencia artificial tenga la capacidad de cambiar nuestro comportamiento a través de Internet. ¿Por qué? Porque esas grandes corporaciones de manejo de datos lo que pretenden es convertir nuestro comportamiento En un producto en un producto económico, por lo tanto, si tienes la capacidad de cambiar el comportamiento de los usuarios para que sea más rentable para ti y para las grandes corporaciones que colaboran contigo, pues desde luego tienes, tienes un arma económica e ideológica en la mano, absolutamente impagable. El futuro no se va a entender sin la revista año cero y no se va a entender con lo bueno y con lo malo. ...con la inteligencia artificial... ...y en este reportaje en Año Cero... Eh, ...nos avisáis un poquito... ...de lo que puede suceder... ...hay que eh, poner todo en cuarentena... ...recibir, pero... Eh, ...juzgar un poquito y opinar un poco... ...que no todo sea... Eh, ...que nos entre por la cabeza, sin más... No ...la inteligencia artificial tiene cosas buenas... ...pero tiene cosas peligrosas... ...eh... ...sí, muy muy peligrosas, fíjate... Eh, ...uno uno de los, de los personajes... Eh, ...responsable de la programación de muchos de estos programas... ...de inteligencia artificial es Jaron Lanier... Este, ...este hombre, yo siempre digo que es un hombre de renacimiento... ...porque es compositor de música clásica, de música electrónica... ...uno de los programadores más importantes... ...de la historia de, de Silicon de silicon Baile... Eh, ...y es uno eh, de los grandes expertos, como digo... ...y programadores de inteligencia artificial... ...y él hace unas declaraciones hace algún tiempo... ...muy sorprendentes, ¿no?... ...él, él, él dice... No, ...no estoy opinando... ...estoy hablando como un científico informático... ...sé cómo funcionan esos algoritmos... ...porque yo he programado... ...muchos de ellos... ...y, y de hecho él recomienda... Eh, ...no utilizar demasiado las redes sociales... Y, ...y estar muy ojo a visor... ...de todo lo que nos presentan... ...de las primeras páginas que nos aparecen... ...cuando buscamos, de la publicidad porque él apunta a esta realidad, es decir, que actualmente se están programando algoritmos de inteligencia artificial que evolucionan por sí solos, es decir, que ni los propios programadores saben, eh, pasado un tiempo, cómo evolucionan esos programas de inteligencia artificial y qué funciones realizan, pero en el fondo están programados, como digo, para cambiar nuestro comportamiento. Y esto es lo que dice Jaron Lanier, ¿no? y dice algo todavía más terrible, y es que las grandes corporaciones han descubierto que eh, los sentimientos más aptos para cambiar nuestro comportamiento y para que seamos mucho más manejables son aquellos sentimientos negativos. Y él explica que esa es la razón por la que en la red de redes eh, pues ha, han conseguido tanta visibilidad, por ejemplo, los supremacistas racistas en los Estados Unidos. ¿no? Algo nunca visto. Y es precisamente... Por, por esa facilidad que hay para extender los sentimientos negativos en la red de redes, que es algo que las grandes corporaciones de manejo de, de datos eh, programan de esa manera, porque consideran que es la mejor forma de mantener a la gente en línea, online, y cambiar su comportamiento. Es decir, detrás de todo esto hay hay cuestiones que van que van a dirigir, nuestra vida en, en un futuro no muy lejano porque fíjate que el principal proyecto de Google consiste en que en cuestión de 10, 15, 20 años cada uno de nosotros pueda conectarse ...con Google a través del cerebro... ...es decir, a través de Bluetooth... Podríamos, ...podríamos conectar nuestro cerebro... ...con nuestro teléfono móvil... ...preguntar cualquier cosa a Google... ...y recibir la respuesta... ...pero Google nos, resp nos responderá... ...teniendo en cuenta nuestros gustos... ...nuestra personalidad... ...es decir, que Google se convertirá en una especie de Dios... ...que ofrecerá respuestas individuales... ...para cada uno de nosotros... Mañana nos cuentas, hay más cosas aquí en la tertulia, Miguel Pedrero, más cosas sobre la inteligencia artificial y más hay cosas sobre esta nueva etapa fantástica de la revista Año Cero. Miguel, muchas gracias. Gracias a vosotros. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. a la historia. Si os hacemos la siguiente pregunta, ¿cuál es el país con más pirámides? Todos o casi todos van a pensar en Egipto. Y hoy vamos a saber si han acertado o no. El juicio a la historia. Con Ana María Abadkathawis. Ana, profesora e historiadora, ¿qué tal? Pues muy frustrada. Buenas noches, Carpe Diem. Yo hubiese dicho Egipto. Claro. claro como tú. todo el mundo, ¿eh? Sí, sí. Claro. Mal. O Egipto o por la parte de Latinoamérica. La Pero... parte de Latinoamérica se han pasado. Pero como eso no es de mi especialidad, me lo puedo permitir. <risa> sí. Pero lo de Egipto... que, que frustración, por favor o sea que nada de nada no, no, nada de nada están todas muchísimo más al sur de Egipto en un país que ya no existe que se llama Nubia, que ya me ha dicho ¿cómo se llama ahora? la actual Etiopía, ¿no? vale, vale, amiga si sí, yo me he quedado en época el Egipto, de del Egipto del sur <risa> Egipto más para abajo sí. o sea, conforme pasas el Nilo pasas a Busimel luego tiras para abajo que es un sitio que nadie cada... vamos es curiosísimo uh -huh. porque mmm, ya son egipcios pero son egipcios raros No son de los de así que sí, que, que son burlas, que, que la historia de Egipto es larguísima, no se la sabe nadie. Entonces, uno de los temas de las oposiciones era precisamente el tercer periodo egipcio, el Bajo Imperio, como se llama, ya se me ha olvidado. Y decíamos, madre mía, como nos salga ese tema, desde luego nos abrimos las venas y algo no les salió. Es decir, lo que pasa eh, a partir del 700 o si antes de Cristo en Egipto... Vamos, desconoció. Pues esa época es la de las grandes pirámides de lo que antes era Nubia, uh -huh. que es un país precioso y además yo creo que ahora es Etiopía también. Además, Cuando en es que raíz. somos un poquito injustos cuando pensamos en Egipto eh, Egipto, las pirámides eh, no solamente son las grandes eh, evidentemente la Ekeops eh, es gigante pero Egipto era mucho más eh, fueron miles de pirámides en lo que es el norte y el sur eh, porque no, no había Egipto magia. es una civilización enorme 138 está chupado ¿no? Claro. No tiene, no. Nah, 138 al lado de las mil hay en Sudamérica nah, nah, estoy totalmente frustrada yo con Egipto solo hay 138 en Egipto ¿Solo? Oye, menos mal, porque yo sabía que oh, que mi Miquelino y acabas por, Pero grandes, ¿eh? por ahí, son las que salen en la foto, claro. claro. Y luego te vas encontrando las de las reinas, te vas encontrando, bueno, la de Sosa, toda la pirámide escalonada, que si la roja, que si la no sé qué tal. Pero mil, uh -huh. que hay en Sudamérica. Es impresionante, y claro, no os voy a contar las mil de Sudamérica porque ahí ya no llego. Pero, mmm, claro te quedas con las tres grandes pirámides vale, la inacabada o sea, la, la escalonada vale las otro, las 138 tendría que coger que las metí en mi libro, además en mi libro de historia antiguo dije, van todas las pirámides para recordarlas que hay más de las tres grandes pirámides pero madre mía cuando me he puesto a hacer la pregunta esa cuál es el país con más pirámides pues resulta que está justo en Sudán porque además tiene eh, 255 del 1000 al 350 antes de Cristo es lo que se llamaba el, el reino de Kush, que es Nubia y es de donde viene mmm, el oro el oro de Nubia era un país que interesó a los faraones egipcios desde las primeras dinastías y eh, hay dos etapas Muy bien diferenciadas, uno es el, el círculo de Kerma, que está a 360 kilómetros Nilo arriba, uh -huh. mapa para abajo, porque ya sabéis que el Nilo es de los pocos ríos que va al revés, no va del norte a sur, que no, no, que va de sur a norte. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿conocéis otro río que vaya de sur a norte? El Amazonas no, ¿no? No. ¿Cuál? ¿Ese va de lado? ¿Cuál? Pues el río Orontes en Siria, ¿Ah? va para arriba, o sea, son, por lo menos en mi especialidad tengo dos ríos que van al revés, o sea, claro, es muy difícil cuando estás explicando y hablando del Nilo, dices Nilo arriba, arriba que es abajo, <risa> Bueno, yo, no, no, tú no sí, te rías sí, que no, yo no, tengo no, no, una amiga que vive en un pueblo... La arriba con el abajo. No, no, que, que, tal, que se llama Valde no sé qué, de no sé qué más, que está abajo y es arriba, y Valde no sé qué, que es arriba y está abajo. O sea, que tienes que decir sí, está claro toda que sí, la reta no, pero... y la para ver dónde vive mi amiga. Con lo cual, con el Nilo lo mismo. Cuando dices el delta del Nilo, tienes que mirar hacia arriba. Y cuando dices Nilo arriba, es arriba en el curso, que es la parte que va hasta África Central, que es donde está el reino de Kerma y el reino de, de Napata, que son los que más pirámides tiene. Y es que además tenemos que recordar que el imperio egipcio eh, se extendió a partir del Nilo. El Nilo es un río enorme, no solamente está en el Egipto moderno sino que está en gran parte de África el río Nilo y el Nilo fue como un poco la columna vertebral de esa civilización es lo no es que sea la columna vertebral es la vida porque mmm, cuando vas eh, por primera vez a Egipto y yo lo recordaré toda mi vida por mucho que estudies de que el Nilo o sea, Egipto es un don del Nilo y que sin el Nilo no hay vida El tener una pierna en la muerte, que es la sequedad de la, de la arena, y en el verde, que es hasta donde llega la humedad y donde tienes directamente la vida en el hilo eso es una sensación que no la olvidaré nunca. Mm -hmm. Es curiosísimo, ¿verdad? Sí, que son unos contrastes muy exagerados. No, no, es que hasta donde llega el agua, es que ya no pasa ni una gota, Y no tienes más que la. O sea, no hay, hay ninguna ramificación. No hay, vamos a ver, no, lo que no hay es zona intermedia de, digamos, una eh, vegetación verde. Uh -huh. Y luego hay un poquillo así de que hierbajos, que si están verdes, que si unos sí, otros no. Es como si lo hubiesen cortado, a, a vamos, con, con una regla. Sí, vamos, Vida se... y muerte. Exactamente, desierto y vergel. Desierto y vergel. Y entonces, claro, cuando no hay agua, En el momento en que no nieva en, en Etiopía, en el centro de África, pues resulta que fija, no crece el Nilo. Además, el Nilo es muy curioso porque lo que hace es una gran crecida con el deshielo y mm, cubría toda la, es la época de la inundación, cubría todo lo que es la zona que cubría las orillas del Nilo a ambos lados, y eso era vida. Se llama la Tierra Negra, que es que mete el nombre de Egipto, ¿no? Pero el año que no había crecido era años de hambre, con lo mm. cual la gente se moría. Y hay un fenómeno ahora que es muy curioso, que el, no llega bien el limo que arrastraba, pero claro, no era agua limpita, es el agua con mucho limo, y eso era eh, con muchísimos nutrientes, pero lo ha parado, la, la presa de, del lago Nasser lo ha parado, la presa de Aswan, entonces quedan los limos antes de, y los cocodrilos también. Claro, o sea, ya no hay cocodrilo, salvo que pase alguno despistado, eh, de que pueda pasar la presa. No sé cómo, pero la pasaría, ¿no? Uh -huh. Pero el caso es que se ha quedado Egipto sin ese abono y ahora tienen que estar metiendo abonos artificiales ah. y eso está terminando con, con, pues eso es con la gran fertilidad. Sí, sí, malísimo. ¿Y pues qué tal. sabemos sobre esas eh, pirámides eh, de Nubia? Eh, ¿Son iguales eh, que las eh, que conocemos eh, tan fotografiadas? ¿Son distintas? Bueno, eh, son, ¿Son anteriores, son, son posteriores? Son muy chiquininas. Son pequeñitas. Además, hay una cosa que es curiosa. Dice que hay eh, tienen entre 6 y 30 metros de altura. y caja cooperada con la Ekeops, Exactamente. ¿no? Sí. Cacafú. Porque una pirámide de 6 metros es más o menos como este estudio, un poquito más. Si eso, es no es una, eso no es una pirámide es una pip sí. <risa> pero además pasa una cosa es una boñiga comparado con exactamente, otro, ¿no? bueno, una boñiga punta que dirían en el pueblo <risa> Pero dicen que... O sea, las de Nubias son una boñiga y las Pobrecitas de... No, no, lo dame. digo yo. Y las, eh, la gran pira de Keops es un, una auténtica diarrea, ¿eh? Es impresionante. Ay, ay, ay, Maravilloso. No, no, no. Son las grandes... Hoy, hoy le ha dado por eso. Oye, pues eso, ¿qué pasa? Que estamos de, de inauguración y necesitamos la caca. Mucha no mierda, ¿eh? No vale. No, lo que os iba a decir es que eh, se dice que las pirámides... Las pirámides nubias están en función de los años de reinado del muerto. A más reinado más pirámides. más. Ah, más. Y, y, más, sí. grande. más grande. Y también ah. tienen eh, es, esa, ese uso que se sí, tiene... Es, es uso directamente funerario. Ajá. Cosa que no se sabe de las pirámides de Egipto porque claro, no o sea, aquí está claro no sí, aquí están directamente, muertos eh, eh, tantos años de reinado tienes derecho a tanto, que has reinado más te damos más mira mire, y así sucesivamente, el caso es que eh, la que más tiene es el reino de más al sur, que está entre la quinta y la sexta catarata, que es el reino de Meroe, y tiene eh, me parece que son Eh, no se me ha olvidado unas del 300 al 300 después de Cristo o sea, 600 años de pirámides y eh, los que más tienen y además otro dato que es muy curioso es que los chinos tienen 300 pirámides Ajá. y yo tampoco lo sabía o sea con lo cual estoy encantada de Por lo menos de cotillear pues como se entere ¿no? en la en no con... faraones Y en chinos? una zona concentrada ¿O dispersas que las pirámides chinas? No, ahí ya no he llegado Porque claro, yo no me voy a poner a contar 300 pirámides siria, <risa> Pero tienen los chinos 300, luego los atecas Luego los mayas y luego los egipcios Y en América Central eh, Tienen mil pirámides Es decir que los países Con pirámides son ...Egipto más o menos 138... ...la más antigua tiene 4.600 años... ...que es la de Esfú. ...luego está México... ...y luego está Guatemala... ...luego Perú... ...y luego en Nubia... ...que son más delgadas y pequeñas... ...es decir, una pirámide de, de, de 3 metros nona... ...es lo que dice tú... ...la, que la dejamos en Muñiga que no se nos enfaden... No. ...los de Nubia... ...pero además hay una cosa que es fundamental que el reino de Napata es el que tenía eh, más oro, es de donde venían los eh, faraones, que se llaman los faraones negros, con perdón, ...y directamente eh, fueron un gran reino de ya la baja época uh -huh. de Egipto... ...hasta el 750, es el reino Cusita... ...que además intervino bastante en la política del Próximo Oriente... ...salen en la Biblia, están retratados y esas cosas... ...o sea que fueron bastante, bastante importantes... ...y otra cosa... Aprovechando el día de la mujer trabajadora que estamos en esas fechas uh -huh. A que no sabes una cosa ¿Qué pasa? Que la que mandaban eran las señoras ¿Pero eh, que mandaban como capataces o como? No, jamón Las reinas reinonas Ah Se llamaban... ¿En estos reinos? O sea, era matriarcado Sí, sí, sí, sí, sí vamos directamente en el reino de Nápata Se llamaban eh, la candaque amanirenas. Sí. Es directamente la que se atrevió a atacar al imperio romano. Claro, llegó Augusto, se enfadó con ella y destruyó una pata. Pero hablan de ella Herodoto, Estrabón y Diodoro. Y que sepáis que hay directamente, una, dos, tres, cuatro, once reinas en este reino que se llamaban las candaces y eran las reinas ellas no era el marido y no eran las que reinaban ellas eran ellas y además con perdón de lo que voy a decir otra vez que yo esta noche soy políticamente incorrecta eran gordas mm. o sea que eran kandakes de buen ver, no, no, grandosa además hay una en el Museo Británico que hay un relieve grandísimo y es una Kandakes con, de verdad, mmm, si le hubiese, no sé si le harían la pirámide cuando murió proporcional al pandero que tenía la buena señora, pero es mmm, hermosa, eso, hermosona el ¿Eh? país con más pirámides está al sur de Egipto, aunque Egipto tiene 138, pero China tiene 300, nada más y nada menos, pero Etiopía Etiopía, el sur de Egipto tiene alguna más, Ana María muchas gracias diem, y una cosa que no he dicho las mujeres y los hombres más guapos que he visto en el mundo son los etíopes cuando llegáis a Egipto y veis un chico moreno guapísimo madre mía, es cosa más guapa etíope, Anda. Ah, pues nada, están atentos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. El Callejón del Escribano. El Callejón, la información sobre cine hoy... La información esta noche sobre uno de los grandes que tiene nueva película, Mula. En el Callejón con José Manuel Escribano, aquí ya saludamos eh, José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, siempre que estrena una nueva película como director eh, Clint Eastwood, esperamos eh, lo mejor, esperamos otra genialidad. A veces eh, somos un poquito injustos eh, porque una no va a ser siempre mejor que la anterior, pero claro. eh, tenemos un nuevo estreno de Clint Eastwood y eso sí, ya es para celebrar, ¿no? Hombre, sin ninguna duda, Clint Wood es eh, un mito, una figura inmortal del cine y como sigue estrenando y siguen llegándonos sus películas, pues vamos a ver qué ha hecho en esta última ocasión, en esta peli que se llama Mula. Fíjate, eh, te pregunto, yo creo que cada uno tiene su película favorita, una que le ha llegado, que le ha impactado, bueno, una, o una docena de películas eh, de las dirigidas claro. eh, por Clint Eastwood. Eh, yo me acuerdo sobre todo de Mister River, sí, pero yo, yo creo me... que no hay ninguna que no sea exquisita, ¿no? Sí, sí, a mí Mr. River me parece una de sus mejores películas, Eh, a mí me gustó muchísimo Sin Perdón, fue eh, además uno de esos eh, westerns eh, crepusculares, porque fíjate que el género eh, ha ido decayendo poquito a poquito, eh, bueno, pues nadie como Clint Eastwood para hacer un western, para dirigirlo, para protagonizarlo, y bueno, Million Dollar Baby me gustó muchísimo también, una película realmente enternecedora, fantástica. Quizás son las tres películas de Wood, que más me gustan, sin olvidar aquellos primeros Spaghetti Westerns en los que él eh, no dirigía todavía, pero hacía unos personajes realmente sensacionales. Y ahora vuelto con esta película, con la película Mula. La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. Antebuse el trabajo a la familia por querer ser alguien importante de puertas para afuera acabé siendo un fracasado en mi propia casa he sido un padre nefasto un marido nefasto lo he echado todo a perder no tengo perdón este es mi último cartucho Ayúdame, señor. Este es mi último cartucho. Mula, ¿hace ese título de la película? ¿El comentario, José Manuel? Bueno, pues la película, como decimos, la ha dirigido Clint Eastwood. También la ha producido él, junto con Dan Friedkin, Jessica Meyer y un montón de, de coproductores más. El guión es de Sandolnik. protagoniza la película también Clint junto justo con Diane West, Bradley Cooper y alguno más. Eh, no, pues es la película, Bruno, número 60 como actor y la octava como director, además de producir 45 y hasta poner la música en otra treintena. Como decía antes, pues es un maestro, un genio del séptimo arte, un genio que en mayo cumplirá 89 años. Como te digo, es inmortal. Bueno, a mí la verdad es que desde la mitad de Gran Torino para acá, el último cine de Cleeswood me había interesado, con algunos chispazos de excepción, bastante poco. Lo veía bastante agotado, exageradamente conservador y lastrado por cierta ñoñería patriotera. Pero llega este personaje de mula y me derriba todos los esquemas. ¿eh? Hombre, claro que cualquier película de Clint Eastwood con él dentro es mejor, pero es admirable que a estas alturas se ponga delante y detrás de la cámara y lo haga con la personalidad, la solvencia y el coraje que demuestra. El protagonista, al que escuchábamos hace un momentito, echando de menos Bruno a, a la voz de Constantino Romero, para que nos vamos a engañar, ¿no? pero en fin, mejor como siempre en versión original. Pues en versión original, este protagonista, Earl Stone, también es un nonagenario curtido por la vida y sus derrotas. Eh, está en la ruina, desahuciado, y sin más bien que su vieja Ford, que anda ya con las bielas por los suelos ha vivido épocas mejores, ha sido un floricultor de éxito y su negocio iba viento en popa. Hasta que los nuevos tiempos han cambiado, le han impuesto nuevos modos y él no ha sabido adaptarse. Y además, como le hemos oído hace un momentito lamentarse, él está solo. Abandonó a su familia, su mujer y su hija, por su obsesión por el trabajo y ahora comprende pues que nadie le quiere. Bueno, Sí le quieren, le quieren algunos tipos, en concreto los que le proponen ganarse fácilmente unos dólares llevando un alijo de droga en su camioneta. Piensan, y él también se lo cree, que nadie va a reparar en un anciano que va en ese cacharro por la carretera cantando a pleno pulmón las canciones que suenan en la radio. Y tienen razón, y así comienza un nuevo negocio que viaje tras viaje permite a él volver a tener dinero, comprarse una flamante camioneta nueva y además repartir algo entre amigos y necesitados varios, porque al final es un hombre de buen corazón. Lo malo es que la policía no es tonta, por lo menos en América, y la DEA, la agencia antidroga, ha puesto al inteligente y concienzudo agente Bates tras ese llamativo movimiento de mercancía. Y además los propios narcos se van volviendo cada vez más exigentes y peligrosos. En fin, que todo apunta a un final cercano al Rosario de la Aurora o como se estile por allén de esas fronteras. Clint Eastwood está a sus anchas en este relato. Domina todos los registros como actor en un personaje delicioso, todo ojos y corazón, y como director. La historia se inicia, es verdad, con un prólogo que quizá peque de esquemático y acelerado, pero se lo perdonamos porque ya la película dura dos horas y porque todo lo que viene a continuación del prólogo es de primera calidad. Apoyado en un estupendo reparto, que incluye, además de los que decía antes, a Andy García, a Lawrence Fishburne y Michael Peña, entre otros, Eastwood convierte Mula en un espectáculo más que digno, con interés constante, emoción, sentido del humor, su buena dosis de incorrección y muchos, muchos, muchos momentos de estupendo cine. Qué bien, qué fantástico, mula la película de Clint Eastwood, de José Manuel, es que hay muchas cosas que hay que perdonarle, porque Clint Eastwood es esos personajes que cuando abre la boca fuera de la pantalla, eh, pues eh, tenemos que cuestionarle, pero sin embargo sí, es sí. un genio eh, con la cámara, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que pasa eh, para ser tan dual?, Pues efectivamente, que su vida privada, sus creencias, sus teorías, pues son las que son. Kleding eh, tiene sus eh, eh, opciones eh, políticas, eh, pues las suyas, verdaderamente. Sí, pero, mucho, pero, pero no, muy radicales, ¿eh? Muy radicales. Y, por y, eso y extremadamente no conservadoras. De ninguna manera. Y violentas, pero sin embargo, luego pero, claro, es un auténtico es que... genio. Es un auténtico genio. Yo mm, eh, recuerdo que era, me parece que era Tom Hanks el que hablaba cómo rueda Clint Eastwood, ¿no? Y entonces, eh, pues les cuenta y dice, no, tiene todo el set preparado, todo en condiciones, eh, el cámara, otro, motor. Y entonces, en lugar de dar dos gritos y decir, ¡acción! Pues entonces él dice, dale, <risa> simplemente, ¿no? Con esa suavidad, porque es que eh, clinwood es el cine, Bruno. El corazón de Clint Eastwood es un corazón que es el cine. ¿Cómo si no se puede explicar que un señor de 90 años haga una película, la produzca, la dirija, la, la protagonice, y aquí no ha puesto la música, pero le ha faltado un momentito para ponerse a componer también. Realmente es un monstruo de la cinematografía, y de verdad, no todas sus películas no nos gustan, y hay algunas cosas eh, pues, las que trasluce su, su propia mentalidad, ¿no? pero también en esta película muchos han querido ver esa especie de necesidad de expiación. ¿no? Precisamente en ese párrafo que has elegido, muy bien del tráiler, donde él algo así como que pide perdón es el personaje el que pide perdón por su vida y por sus cosas, pero seguro seguro que el propio Eastwood está con el corazón detrás de ese personaje le preguntaban el otro día ¿por qué la película la ha dirigido él y no otro? y contesta, pues hombre, porque si la hace otro, sería otra película yo creo que no hay ninguna manera mejor de decirlo Desde luego que genio figura Clint Eastwood, director, productor, intérprete de esta película de Mula y no hace cine para llegar a fin de mes, ¿eh? No, no, efectivamente, sí, Ese problema no es el suyo. Será el de su personaje, pero el suyo no. Vamos a ir con las noticias y noticia importante. Algo que no se ha producido nunca. Es una ironía, ¿eh? Roma, de Alfonso Cuarón, ha ganado otro premio. Pues sí. de Alfonso Cuarón y entre dos aguas de Isaac la Cuesta entre los premiados en uno de los clásicos, los premios fotograma, José Manuel Pues sí, hombre, los premios que cierran un poco ya la temporada, ya realmente la cosa se va agotando. 69 ediciones de los premios Fotogramas de Plata, los premios que concede la revista pues más veterana, yo creo que más sol solera de todo el kiosco español en lo que se refiere al cine. Esta vez han cambiado el Joy eslava de Madrid, donde se hacían las, la, las galas, por la sala... Florida, en el retiro también de Madrid. Los fotogramas no se han escapado de Madrid y menos mal. Con Ana Morgade, de maestra de ceremonias. Bueno, una auténtica fiesta, porque realmente lo que se intenta en estos premios es celebrar, celebrar el cine español, celebrar a sus intérpretes y a sus películas. Bueno, los ganadores han sido Irene Escolar y Ricardo Gómez en el apartado de teatro, por la obra Mamón, que interpretan y protagonizan los dos. Los intérpretes de televisión. Premiados han sido Nashua Nimri por Visavis -Vis y Javier Rey por Fariña. La mejor serie extranjera para la crítica ha sido Killing Eve y la mejor serie española Fariña. Aquí han votado también los lectores y han elegido como serie española la mejor art de Madrid. La mejor actriz de cine por votación de todos los lectores de fotogramas, y esto es lo más importante, ha sido Penélope Cruz por todos lo saben, premio verdaderamente merecido, que se le ha negado en otras citas, pero aquí la verdad es que se lo ha llevado Penélope con todo merecimiento. El de actor para Antonio de la Torre, aquí sí que hay unanimidad desde el primer premio hasta el último por su personaje de El Rey, ¿no? Emilio Gutiérrez Cava se llevó el premio especial a toda la vida. El, el, el veterano de una saga interminable de actores que por este momento termina en Irene Escolar, precisamente otra de las premiadas, y como decías al principio, las mejores películas para la crítica especializada han sido Roma como película extranjera, edésimo premio para la obra de Cuarón y Entre Dos Aguas, otro de los premios hasta ahora esquivos para Isaac y la Cuesta y que me parece que tiene un merecimiento absoluto, Entre Dos Aguas. También para la mejor película han votado los lectores de fotogramas y este premio, cómo no, ha sido para campeones que también ha ganado absolutamente todo este año campeones eh, ganadora de este premio pero también entre las eh, triunfadoras además eh, de Penelope Cruz eh, que tenemos que mencionarla las películas eh, Roma y Entre Dos Aguas vamos con Super 10 Lista, la gran lista que nos ofrece aquí siempre José Manuel Esquivano, el Super 10.com que sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues es una película verdaderamente oportuna, una cuestión de género, es además la película de la semana porque es la primera vez que entra... En el Super 10 estaba en el puesto 13, sube al 10 la película de Mimi Leder con Felicity Jones y Armie Hammer de protagonistas. 9 El Vicio del Poder sube un puestecito en su séptima semana la película de Adam McKay con Christian Bale, que aunque no haya ganado el Oscar, hay que reconocer que está estupendo. En el puesto número 8. Perdiendo el Esther, película española de Paco Caballero con Julián López, con Mickey y Esparvé. Tres semanas en la lista, ha subido un puesto. Siete. Siete. Conserva este puesto 7 Alita en su tercera semana Alita, ángel de combate La película de Robert Rodríguez Con Rosa Salazar y Christoph Waltz En los papeles protagonistas 6 También repite posición Cómo entrenar a tu dragón 3 Película de animación de Dean Deploys Película que termina la saga esta De los famosos dragones y los chavales 5 Aquí entramos ya en territorio Claramente Oscar Bruno En el puesto 5 Roma De Alfonso Cuarón Mantiene la posición y trece semanas en el super diez. Cuatro Green Book de Peter Farrelli con Vigo Mortesen con Maesala Ali Oscar de Hollywood este año cinco semanas en la lista, las cinco aquí en esta parte alta de la tabla. Tres la favorita de Jorgos Lantimos ha perdido un puesto. En su séptima semana en el Super 10, la película con Olivia Colman, con Emma Stone, con Rachel Rice, se llevó un Oscar a su protagonista, Olivia Colman. En el puesto número 2... Bueno, pues aquí sigue Cold War, la película más veterana de la lista, 22 semanas ya en el Super 10, 22 semanas en cartel, esto es una cosa verdaderamente excepcional. Fantástica película, la de Pavel Pabrikowski. Y en el puesto número 1... Pues una película extraordinaria, un asunto de familia, 11 semanas en la lista, la mayoría de ellas en el puesto número uno, la película del maestro japonés Hirokazu Koreeda. La película de Iruzaku Koreeda en el puesto número uno, un asunto de familia, no es difícil pensar, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero que entre estos 10 puestos. Va a estar a partir de la próxima semana la, película, la nueva película de Crinis Butumula, ¿no? Eh, estoy esp casi esperamos, seguro. casi seguro estoy que casi sí, casi ¿no? Seguro, sí, porque hombre, la crítica le ha dado el beneplácito por esta vez y la taquilla seguro que le va a responder, estoy convencido. Pues eh, es posible que alguien haya visto alguna película eh, de él. Pues sí, es, sí. es un éxito asegurado, luego puede durar más o menos 7 días. Efecto, la efecto. crítica puede ser más o menos mejor, eh, pero eh, el beneplácito, en principio, el público lo tiene y lo tiene ganadísimo a sus 89 años. Eh. Efectivamente, todo un maestro, todo un genio de la pantalla. José Manuel Esquivano, el callejón del Esquibano volverá la semana que viene dentro de 7 días. Eh, muchas gracias. A ti, Bruno, un abrazo.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 Pues pregúntaselo, la realidad dice que pregúntaselo a, las, a, las a la industria cementera. ¿Qué opinas sobre esta reducción? Porque la industria cementera va a más, va a más y lo que sí sabemos es que eh, el hormigón, es el material, después del agua, es el material más utilizado en el planeta. Es, decir, la es que allá cuando miramos, eh, hay mucha construcción evidentemente, pero la construcción de grandes obras sobre claro. todo eh, son es pedazos un... en de hormigón ah. inmensos, claro. enormes, eh, eso no es eh, bueno, Vamos pero a ver. aparte que...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 Eh, cemento que todo Estados Unidos junto. Madre mía. Hasta aquí la rosa de los vientos. Eh. Hasta aquí las señales del fin del mundo. Javier, muchas gracias. Hasta, Hasta mañana. mañana. Volvemos eh, mañana a partir de la una y media de la madrugada a las dos y media en la Comunidad de Canarias. Gracias. Son las cuatro de la madrugada, las tres en